En Radio Tudela, es Radio Paul Carcavilla Aguirre. Un programa que tiene como objetivo informarles de lo que suceda en un partido desde las Gaunas, Logroñés Club Deportivo Tudelano. Estamos a domingo y mientras el gran partido de la primera división está enfrentando a un Atlético de Madrid En el Camp Nou, frente al Fútbol Club Barcelona, que como ya han podido escuchar, va 1-0 después de gol de Messi en el minuto 26, dentro de 10 minutos se va a producir un partido importante, vital. Lo hemos catalogado como una gran opción para mantenernos ahí, para agarrarnos a la tapia, como dice Miguel Ángel Bozal, y continuar con muchas opciones de estar en el playoff ascenso. Es lo que nos interesa y si les apetece, durante las próximas dos horas les vamos a acompañar con esta información. También, si hay algún gol que de importancia, como otro del Barcelona o el empate del Atlético, se lo contaremos. Por supuesto que sí. Y también les vamos a contar minutos y resultados del resto de los equipos riveros. Pero como ya han podido escuchar, desde las gaunas vamos a contar con eh, Ricardo Celada y Miguel Ángel Bozal. Ricardo Celada, bienvenido. Saludos cordiales, eh, Paúl, muy buenas tardes. Pues sí, estamos aquí con nuestro compañero Miguel Ángel Bozal. Eh, tenemos las alineaciones de este encuentro eh, que concita ¿no? a la Unión Deportiva Logroñés eh, y al Club Deportivo Tudelano, eh, hoy 4 de marzo de 2018 en la jornada vigésima octava. Eh, y bueno, realmente pues es un partido, como bien dices, trascendental para los intereses del Club Deportivo Tudelano El un estadio pues la verdad es que impresiona, ¿no? Es bonito, además hoy hace un día un día extraordinario, ¿no? Hablaba yo para lo largo de la semana que hablábamos un poquito de las condiciones del terreno de juego de cómo iba y de cómo iba a estar, ¿no? Sobre todo por la nevada que cayó, por las teóricas lluvias que iba el fin de semana, pues mira, el tiempo ha dado una tregua en los últimos tres días y finalmente esa capa de nieve no no ha mermado las condiciones del terreno de juego, más bien al contrario, ¿no? Yo creo que Está en un estado espléndido y el sol luce, ¿no? Con lo cual, pues parece ser que sí, que se va a poder jugar un partido eh, bonito en el que los dos equipos pues pueden demostrar su potencial y su calidad. Una cosa que queríamos aportar a esta a estos datos, que nos, nos están escuchando a través de Guadalajara, aficionados del Club Deportivo Tudelano nos mandan también mensajes en el 665-947-312. Pero queríamos conocer ya, si te parece, Ricardo, las alineaciones... Sí, efectivamente, tenemos las alineaciones, vamos a partir con las del equipo local primero, eh, que va, bueno, pues en la portería va a estar eh, Miguel, eh, capitán además de este, de, este, de este deporte de Logroñés, eh, Santos, Paredes, eh, César Caneda, Subiri, Arnedo, eh, Ñoño, Carles eh, Salvador, Salvachamorro, eh, Anchón Muneta... Raico, algunos, bueno, pues eh, viejos conocidos de la categoría eh, jugadores que, bueno, que, que tienen su pronta una Unión Deportiva de Logroños que ya sabemos que tiene potencial y tiene dinero y, y sobre todo el club deportivo Tudano, ¿no? Que al final es el que nos interesa con, que va a partir con Pagola, con Iñaki Jiménez Andrés Barrera, Unaiza Morano Messayer, eh, David Lázaro Óscar Vega, Ibai Ardanás, John Vélez eh, Víctor Bravo, Snyder un jugador que a mí me encanta, francamente, Paul y de esta alineación que tiene que decir Miguel Ángel Bozal, muy buenas tardes, bienvenido. Bien, allá nos ha pos nuestros oyentes de Radio Tudela en este magnífico ¿qué, qué diría yo, estadio, si si, ay, si, si lo pilláramos este estadio. <risa> eh, eh estadio de, el, el terreno de juego en perfectas condiciones, aquí no hay nadie que diga me me, me, me el balón rueda como un conejo y oye, y me adelanto a Feliz a nuestro portero cancerbero Miquel Pagola que así es, es. cumpleaños en este 36º aniversario de Miquel uh -huh, que es en, el cumpleaños de Miquel Pagola correcto así es la alineación un poco no, no me la esperaba ¿eh? Ahí algún... me esperaba a lo mejor Fernando Delgado de titular pero bueno, el que manda es el que manda que es, que es el, en nuestro misterio Valencia y nos depara un espectáculo En este escenario tan fantástico Y que ha jugado la selección española Y esperemos Desde luego que, que Como bien decías tú esta semana Es el tren de la fase de ascenso y es, y es el que toquemos con las yemas de los dedos Cuando brincamos esa tapia A ver si salimos vencedores De este bueno, o, lo, o lo vamos a intentar uh -huh, Pero ya que estamos con la alineación Antes de irnos con el, el análisis que, que sabemos que es importante En los cambios, que ¿qué, qué destacas en esta alineación? Miguel Ángel Pues no no yo me esperaba a lo mejor Fernando delegado de lateral m, derecho eh Adam Pérez que está en el banquillo, que es un poco extraño eh, lo del tema, bueno, lo de las lesiones, la laguna que se alarga el tema que hemos estado personalmente con él hablando que pone de más, pero ha salido una fisura en el en la cápsula y ha tenido que hacer un stop en la en la recuperación y está que por decisión técnica se queda fuera de la convocatoria. Y lo, y lo que, lo que estamos a, a comentando es Álvaro Corra, que se ha lesionado esta semana durante los entrenos y lo sustituye en este caso en la BNH en, en titular Luna y Zamorano, que por cierto marcó gol en, en el Ciudad de Tudela. Uh -huh. ¿Y que esperamos? Mm, ¿Esperamos intentar intentar por lo menos salir victoriosos de esta, de esta jornada una, de esta jornada tan fantástica o... ...y una temperatura muy agradable... ...y el terreno de juego en perfectas condiciones... ...un ambiente magnífico... ...un estadio magnífico... ...y, y a ver si presentamos... Eh, ...la candidatura hoy en el... ...en, en las saunas. ¿sí? Totalmente de acuerdo, por cierto... ...que la expedición que salía a las once y media... ...¿qué me puedes contar de los aficionados del Tudelano? Ah, pues que el autobús está, estaba lleno... ...ha venido más coches particulares... ...y aproximadamente... Hoy nos reuniremos hombre entre los que se dan que se denotan con las bufandas y que digo que llevan los colores corporativos de la entidad y los que no lo llevan, pues aproximadamente nos habremos reunidos hoy aquí en las raunas unos 150 eh, seguidores del del tudelaro. Todo esto y se está notando, hay bombos, hay aplausos, se nota en el ambiente, Ricardo, ¿cómo lo ves? Bueno, francamente De momento en las raunas eh, pa todavía presenta una imagen un poco vacía es, mu es, es muy es muy temprano <coughs> también es un campo muy grande como joven comenta un poco a susurros Miguel ángel y la verdad va a ser complicado ver una una buena entrada no yo calculo que habrá como máximo por pues, unas dos mil personas eh, eh, siendo muy optimistas bien. y para un para una entidad no una unión de deportivo lo esté de feliz revuelta pues que, que la verdad Eh, está está atravesando una cierta crisis institucional eh, en el sentido de que, claro el, el dueño, el propietario pues está un poquito más pensando en la venta del club eh, quizás para el final de esta temporada ya han empezado las negociaciones y hay un cierto desánimo ¿no? en, en, en pues con, con el equipo aún así ya digo que siempre hay unos fieles eh, que se mantenían también con, en su día con el club deportivo Logorroñez histórico Pero claro, también hay una división en esta ciudad, ¿no? Porque está eh, otro club... Eh, ¿El que juega en tercera división? Exactamente, la Sociedad Deportiva de es que juega en tercera división y divide un poco los ánimos en la ciudad y no concita, vamos a decir, eh, a todo el público de Logroño que era el seguidor histórico ¿no? del, del heredero, ¿no? Pues fíjate que, que lo que te, te tengo que decir es que en el ciudad de Tudela... Ha sido el equipo que más afición ha traído y, y, y más animada Miguel Ángel, no sé si compartirás este dato Sí, no, no Ahora estaba fijándome Sí, es, es verdad, es, es que es un estadio De un nivel de, de Primera División Segunda Yo, por cierto, ayer estuve en el Salar Viendo a los Asuna con el con el Cádiz uh -huh. Y claro, y fíjate que allí nos reunimos 14.000 personas, es un estadio que hay que reconocerlo Es una capital de provincia De la comunidad de La Rioja Y, y que, hombre, es es muy grande y, y probablemente, como bien dice Ricardo, habrá unos 2.000 espectadores, claro. Pero 2.000 espectadores en un estadio de, de unas proporciones o uno, una capacidad de, de 17.000, pues pues claro, eh, ocupa muy poco espacio en, en, en el ambiente. Pero pero que desde luego el Logroñés está ahí y tiene que… está un punto por encima nuestra y tiene que presentar credenciales para optar a la fase de, de ascenso a la segunda A. Por eso es un gran partido y por eso se lo queremos gentar. ¿Y quiénes son los patrocinadores? Pues nos encontramos como no el hipermercado Eroski. Pero qué bien nos tratan en Hipermercado Eroski, siempre que nos vamos con uno, siempre que vamos con una sonrisa. El mejor producto con precios excepcionales, con las marcas blancas que tienen y además con la tarjeta que te ahorras el 4%. También además nos encontramos con Gráficas Abril, con Nissan Tuvela, con Alumagar, Aluminios Trigo dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, IMQ Clínica San Miguel, Forjados Orgués y Aceite Urzante. Todos ellos nos traen esta retransmisión, un minutito, en el que ustedes también nos pueden estar escuchando. Pueden mandar sus ánimos al 665-9473-12. El logroñés tubelano se lo contamos desde Radio Tubela, es Radio Agrifit en Fustiñana. Música Agrifit en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifit. Contacte en el 948-8405-97. Compramos todo tipo de cereal. Garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-8405-97. ¡Gracias! <música> ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Bacalao noruego es por medios o enteros el kilo a 6,95 euros. Entrecot de añojo primero al vacío el kilo a 10,95 euros. Pechuga de pollo fileteadas el kilo a 5,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Eroski contigo. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948 83 82 04 o visite forjadosorgues.com. ronda de marcadores sigue el Fútbol Club Barcelona venciendo 1-0 al Atlético de Madrid después de gol de Messi en el minuto 26 En segunda vez recordamos que ayer se disputaron el Real Sociedad B0 Atlético, o sea es una promesa, es cero Le venció el Sporting 2-0 al Baracaldo y Arenas 2-1 al Caudal ¿Y qué tenemos que decir de Osasuna? Que Osasuna venció, al, como estamos hablando, al Cádiz. Y en ese partido estuvo Miguel Ángel Bozal. Gran gol el que pudisteis ver. Y el Cádiz que falló muchísimo, ¿no? No, no sí, sí. Lo de, lo de ayer fue… Pues, ah, mira, ahora vamos a guardar un minuto de silencio. que Me imagino que probablemente sea por lo de Enrique Castroquini, porque no estamos escuchando la… ...la notificación por la megafonía. Seguimos con la ronda de marcadores, mientras ese minuto y resultado... ...en tercera división nos encontrábamos ayer que el corellano perdía frente al Burladers por dos goles a cero... ...y en este momento el cirbonero se pone por delante frente a la Gol del cirbonero, cirbonero uno, Oberena 0 En autonómica... En juego se está disputando el derbi entre el Aluvión y el Ka y el Ablitense, a ver había puesto por delante el Aluvión 1-0 y el Ablitense acaba de empatar. El Fontellas. En Preferente nos encontramos los resultados de Muscaría 0, Murchante 0, Cabanillas 0, La Peña 0 y el Fontellas que todavía no ha comenzado. La ronda de resultados que también nos la trae en este partido IMQ. Conócelo. Ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Vienen con una bici, un skate, una tabla de surf, otra de snow. Skate, Así que mejor que vayas preparado. Nuevo Nissan X-Trail. Disponible con hasta 7 plazas. Creado para la mejor aventura. Tu familia. Llévatelo desde 22.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RTA Bank. Nissan. Innovation. Excites. Acércate a tu espacio Nissan. un sign Motor en Fontellas. 2 minutos de las 5 de la tarde, minuto de silencio que se estaba guardando y nos lo contaba Miguel Ángel Bordal, Ricardo Celada adelante. Hola, Pablo, muy buenas. Pues sí, efectivamente ese minuto de silencio, como decía nuestro compañero, nuestro compañero Miguel Ángel por el ex futbolista Kini, al cual bueno, pues le deseamos desde aquí desde la capital rezonar que descanse en paz. Y el partido comenzó, Paul, eh, pues ahora mismo se está jugando en dominios de la, Uni de la Unión Departida Logroñés, eh, pero sin ningún peligro, ahora mismo en eh, jugadas eh, pues en saque de banda, y ahí van varias. Intenta avanzar metros el cuadro de la Unión Departida Logroñés, eh, ahora sí que la defensa del club de protección del ano se intenta zafar de esos balones en largo, eh, va a tener que salir pa' gola... ...para disparar ese balón fuerte, bombeado... Va, eh, ...juego en largo, muy largo de los dos equipos... ...de momento ninguno de los dos quiere bajar el balón al suelo... ...ahora parece que lo intenta la Unión Deportiva de Logorimies... ...que intenta eh, abrir camino por la banda derecha... ...donde corre su lateral... ...en este caso es Miguel Santos quien tiene el balón... ...solo a Ñoño... ...y al final, bueno, pues va a ser balón en banda... ...para la Unión Deportiva de Logorimies... ...que intenta avanzar metros cuando... ...bueno, ya, ya llevamos un minuto largo de juego... Y ahora sí, ahora sí que los dos equipos intentan, bueno, pues eh, situarse correctamente en el terreno de juego, eh, el, eh, el juego presionante del, del club deportivo zudelano eh, intentando, pues bueno, ahogar la salida de balón eh, del, del cuadro Logroñés, ¿no? Sí que es cierto que la Unión Deportiva de Logroñés tampoco se va a sentir del todo incómoda con este estilo de juego, eh, o se adapta bastante bien, Pero es un equipo al que, al que también, por supuesto, le encanta jugar desde atrás, eh, le gusta tocar el balón, además tiene futbolistas para ello. Por cierto, la duda que decíamos durante la semana de, de Anson Muneta, un jugador que, que es importante en, en la escuadra luego pues mira, se ha conseguido recuperar las molestias eh, que tenía y va a ser una base importante ¿no? para el juego creativo de este equipo. ¿De, ¿De qué forma están posicionados y qué vestimenta lleva los equipos, Ricardo? Bueno, pues eh, mira, como vestimenta hoy el Club Deportivo Tudelano está vistiendo una camiseta negra de un pantalón blanco, el cuadro local, pues su indumentaria habitual también es ese, ese estilo clásico del viejo Logoreñés, está blanca y roja, eh, pues con rayas y pantalón negro. Uh -huh. Y bueno, y la situación de los dos equipos ahora mismo tácticamente es un poco confusa, eh parece ser que la disposición Eh, ...del Tudelano... ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado... ...casi, casi, casi... Ma ...se marca en propia la Unión Deportiva Logroñez... ...que jugada más extraña... ...le dado el balón desde la banda... ...prácticamente un defensor... Y, ...y casi se mete el gol en propia... ...porque el portero estaba mal situado... ...atención a la Unión Deportiva Logroñez que ahora mismo ataca... ...va a ser falta... ...no, finalmente no la pita el árbitro ahora el partido... ...se vuelve loco, intenta atacar por la banda derecha... ...Víctor Bravo... ...atención que corre el Club de partido Tudelano... ...con el balón, tiene espacios... ...está en está en ventaja... ...vamos a ver si llega Snedder... ...no finalmente va las manos del guardameta Miguel... ...que había pasado unos apuros... ...y el partido se había vuelto loco por momentos... ...atención a Ñoño que tiene espacio... ...cuidado con la deportivo Deportiva Logroño... ...es que ahora se abre camino por la banda izquierda... ...corre el extremo... ...y vamos a ver si la zaga está expeditiva... ...que lo tiene que estar de hecho... ...ese balón que no termina de bajarlo... ...está en el área chica... ...se lo quita finalmente el club portero Tudelano... Se, ...se quita el peligro... ...ahora mismo está pasando ciertos apuros... ...el, el club de portero Tudelano... ¿no? ...está desdibujado un poquito prácticamente... ...ahora sí, ahora sí que hay un poquito más de, de jugadas... ...el árbitro pita falta... ...ahora sí, además el público está presionante... ...pero se han llevado un buen susto, Paul, como decía... ...de un saque de banda... ...lo típico de que le das el balón al portero con la mano y el portero estaba completamente despistado y el balón casi se lo meten en gol. Eh, ah, también también es cierto que hasta un poquito listo en ese sentido es Snyder, porque estaba casi cerca para haberlo rematado y, y bueno, nadie se esperaba ese ese balón. Bueno, ahí está visto esa eh, esa Lázaro, perdón, Carlos Lázaro, le intenta combinar con Snyder cambiando hacia la banda, no pueden, juego disputado Ahora sí que es cierto que se hace con el dominio del balón, la, la Unión Deportiva Logreña recupera rápidamente el cuadro Navarro, el club deportivo Tudelano, intenta percutir por la banda izquierda, va a ser eh, Snyder, eh, van a intentar colgar el balón, muchas cabezas ahí para despejar el esférico, un poco el partido de vuelta ahora mismo, Paul. Un partido de ida y vuelta, lo que nos estamos encontrando Y en este momento, la, el balón, ¿quién lo tiene más? ¿Quién lo tiene menos? Pues ninguno de los dos equipos, por lo que estáis diciendo, ¿no? Exactamente, no básicamente ahora mismo la situación es de ida y vuelta Ninguno de los dos equipos consigue hacerse con el esférico, con el control Y los dos lo están pasando un poquito mal, ¿no? Porque con ese juego de vuelta, pues bueno, a ver el, el, La Unión Deportiva de la Unión Deportiva tiene jugadores rápidos Como tiene pues mañoño por ejemplo, a Raico con colores rápidos, incluso. Cuneta también tiene un buen desplazamiento entre líneas, eh, que puede crear problemas y abrir espacios, pero en Zubela no tampoco es que esté exento de calidad arriba, también tiene a Víctor Bravo, tiene a Snyder, que son dos futbolistas que pueden crear mucho peligro y un Belen que siempre es un quebradero de cabeza para los equipos, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Ahora sí que es cierto que se está calmando un poquito más el partido, eh, intentando jugar un poco más con los tiempos a orden de partido de los Corrientes con ese saque de banda. Eh, ya te digo, esa precipitación inicial parece ser que ahora intentan ponerle un poquito de pausa eh, aunque sigue sin haber un dominador claro bueno, pues eh, aprovechamos en estos momentos también para recordarles estos patrocinadores de los partidos del Club Deportivo Tudelano con el empate a cero en las gaunas Sigue este domingo 4 de marzo el partido desde las Gaunas Logroñés Tudelano a partir de las 5 de la tarde en Radio Tudela 96.0. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hipereroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegás y Restaurante Iruña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! Y recordamos también el descanso en el Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid 1-0. Recordamos el gol de Messi en el minuto 21. Seguimos desde Las Gaunas, 10 minutos sobre las 5 de la tarde. Adelante Ricardo Celada. Bueno, ahora mismo el balón sin nadie lo remedia si va a ir hacia el campo a favor del Unión Deportiva de Lo Coroníes, que avanza metros, eh, se acerca peligrosamente con ese saque de banda al área defendida por eh, por Mikel Pagola. ...y vamos a ver eh, qué pasa con esas situación ...volamente intenta sacar un balón largo... Eh, ...pues acercándolo al área... ...así ha sido... ...varias cabezas intentando pugnar por ese esférico... Mm, ...parece ser que sin problemas se lo va a sacar... ...la zaga muy expeditiva por cierto... ...del Club Deportivo Tudelano... ...intenta pelear con él... ...en línea de tres cuartos... ...Gion Vélez... ...al final bueno... ...va a ser falta en el centro del campo... ...y va a haber... Eh, ...seguramente la primera tarjeta... ...vamos a ver para quién va a ser... ...va a ser para un jugador del Club Deportivo Tudelano... Y a ver si Miguel Ángel puedes concretar exactamente qué jugador ha sido, porque esta posición no se ve muy bien. No sé si ha sido Víctor Bravo, quizás, el que ha recibido esa monestación. Eh, la suiza Miguel Ángel. Oscar, Oscar, Oscar Vega es la, el, el que ha, ha sido sancionado con la tarjeta amarilla ¿eh? ahora en estos momentos. Una falta en, la, en el círculo central, eh, aproximadamente a unos 40 metros de la portería de que define Miquel Pagola, que en este caso vestiría yo, por cierto, el tu verano viste con una uniformidad de camiseta negra, pantalón blanco, medias blancas. Eh, normalmente es, es la primera vez en esta temporada que usó este uniforme. Uh -huh. a ver, curioso, bueno, a mí también me ha llamado la atención, ¿no? Porque podían haber vestido tan, tranquilamente de blanco, pero han optado por la indumentaria y negra. Sí, además... Sí, además el tema de color fucsia o, o, en este caso, rosa, que no hemos perdido ningún partido, que siempre hay que tentar al, al tema de la suerte con la asociación de contra, contra el cáncer, que lo del tema de la camiseta o la vestimenta o el informe del club deportivo de, de Portugal. ¿no? Bueno, Paul, pues ahora el partido queda un gol, los dos equipos haciendo faltas fácticas para intentar frenar eh, las ansias ¿no? de, de salidas al contraataque rápidas, eh, tanto del uno como del otro. ...ahora en este caso nos favorece al Club Deportivo de Tudelano... así que es cierto que está, bueno, pues... Eh, su propio campo, van a, ah, a intentar... ...va a intentar eh, desplazar el largo a Andrés Barreras... Eh, ...bueno, intentar encontrar ahora mismo... ...algún pie de algún compañero... Eh, ...ahí Sancho Moneta que intenta abrir espacio... ...cuidado con esa pelota... ...bueno, fuera de juego, pero aparte ya había llegado... ...por si acaso, Miquel Pagola... ...así que sin ningún problema... ...y bueno, nueve minutos... 30 segundos de este encuentro ya ya se ve más mejor las posiciones de cada equipo, cómo está jugando cada equipo, cómo está jugando el Logroñés, cuánto, en fin, de qué forma están posicionados, eh, Ricardo? Bueno, pues la verdad yo creo que todavía todavía es un, es un poco pronto, ¿verdad? Porque están un poco desdibujados aún eh, ya te digo Paul que, que todavía los sus equipos no terminan ni cotras al en terreno de juego, intercalan posiciones, por ejemplo, John Vélez se veía Eh, ...antes en la banda derecha... ...ahora por ejemplo está en la banda izquierda... ...una suerte está de media punta... ...intentan tener mucha movilidad el equipo... ...no terminan de hacerse con el control... ...ninguno de los dos equipos... ...entonces pues ahora mismo dibujar una posición clara... ...espera un poco Paúl... ...porque ahora mismo hay una ocasión de peligro... ...para el club deportivo Tudelano... ...que la ha solventado eficientemente... El, ...la unión deportiva de la provincia... ...el balón sigue favoreciendo al Tudelano... Intentaban enviar un balón largo a la frontal del área, la zaga luego, se deshace del esférico, ahora tocan en cortito, abre la banda izquierda y vuelven a iniciar juego. Como te decía, Paul, pues eh, aún es un poco temprano uh -huh. ¿no? para dibujar un, un esquema, habrá que esperar unos minutos, porque los dos equipos eh, están intercalando muchas posiciones... Y, y sí que es cierto ¿no? que es complejo ahora mismo Pero no vemos el, el, el, no vemos tampoco que el Logroñés esté en una posición como más ofensiva Ni el Tudelano, estamos hablando de que 4-4-2, un 5-3-1 En fin, que que no se está viendo en las posiciones que está por lo que estáis explicando Que el que el Logroñés haya salido con toda la artillería en estos minutos Que sería algo ilógico por otra parte también No, no, en absoluto. yo te digo que, además, eh, además es que la Unión Deportiva de la está un poquito conservadora, ¿no?, para, para jugar en casa, con las necesidades también que tiene, ¿no?, porque es un equipo que está diseñado para entrar en play por lo menos. Bueno, la verdad es que, es que tampoco… Vale, sí que es cierto que han tenido unos momentos en los que han intentado chuchar un poquito. Eh, ahora, por ejemplo, con la presión del Club Deportivo Tudelano en su área prácticamente les obliga a desplazar el largo, además la fortaleza uh -huh. física en el centro del campo del Tudelano se impone y esos balones se van fuera, que es por ejemplo lo que está sucediendo ahora con un saque de banda, pero la Unión Deportiva de los Goronés ahora mismo tampoco está dando, como suele decir en estos casos, el do de pecho, ¿no? Uh -huh. o sea, el Tudelano sí que es cierto que intenta tocar el balón, intenta percutir un poquito más, pero claro, es que el, sí. lo bueno que tiene la ONU Deportiva de los Goronés, eh, Paul, por desgracia, es que tiene a dos poderes muy rápidos, sobre todo el caso de Raico, Pues el que un balón en largo desplazado, aunque sea desde una banda, pues te lo complica mucho. Pues ya lo conocemos, son los peligros que tiene nuestro rival, eh, 14 sobre las 5 de la tarde, seguimos en este directo con Ricardo Celada, con Miguel Ángel Bozal y con ustedes, si les apetece mandar esos mensajes al 665-9473-12, ánimo Tudelano, nos dicen pues, ánimo pues Tudelano, también por aquí esa hinchada del Tudelano que se deje ver, por qué no podemos ir a por ellos, su mensaje en el 665-9473-12, Ricardo Celada, Miguel Ángel Bozal, adelante. Bueno, pues mira, Paol, voy a darle paso a nuestro compañero Miguel Ángel Bozal pues para que nos dé sus primeras impresiones sobre estos casi, casi no, 10 minutos ya. 11 11 casi. casi, bueno, pues efectivamente once, no porque la verdad es que también el crono de las ganas pues está un poco fallón. Miguel Ángel, ¿qué te está pareciendo de momento este inicio? Yo creo un poco alocado, ¿verdad? Sí, pero además es un inicio que no, cheta, que como bien comentaba Ricardo, no se tantea ...la posición táctica de ninguno... ...hemos visto un 4-3-2-1... Ahora, ...ahora está inclusive... ...Alaza y Iñaki Jiménez... ...que se entraba... ...recupera a Lázaro en banda derecha... ...va a colgar sobre el punto de penalti... ...ya... ...intentó llegar por de cabeza... ...Víctor Bravo que no llegó... ...va a sacar de banda por parte del ataque... del lado izquierdo de Andrés Barrera... ...que saca de banda sobre... ...Víctor Bravo que cuelga sobre el punto de penalti... No llegó el y sale Logroñíes, eh, pausadamente en esa contra hace un cambio de orientación sobre Moneta que lleva en posición le la lateral el número dos, Miguel Santos, que llega línea de fondo, patea, pisa, da la espalda, intenta colgar, ahora sobre sobre. Señores, son las 5:15 de la tarde, seguimos en este empate a 0, Radio Tudela Radio retransmitiéndoles en directo lo que sucede y también llegamos al descanso, por ejemplo, en el derbi entre el Aluvión y el, el Ablitense y llegamos con ese empate a 1, que significa que se están repartiendo los puntos. Eh, recordamos en directo, adelante Ricardo Celada. Oh, bueno, pues eh, Miguel Ángel que se emocionaba un poquito, pues la verdad es que, caray, pero sí que tiene se emocionaba un poquito porque estaba la situación un poco peligrosa a favor de los intereses del club deportivo Tudela, ¿no? Había buena jugada, la había trazado muy por la banda y la lástima pues que, que el centro no había llegado, ¿no? Pero también es verdad que, irónicamente, la contra de la Unión Deportiva de había hecho tantísimo daño que casi casi se veía el gol, o sea, en contra, pero bueno, Ahí está el club ortador, el club deportivo Tudelano que intenta centrar al área. Bueno, finalmente se lo va a quitar el nuevo de porque lo recupera el Tudelano, va a disparar fuera. Ese balón de demasiado largo, intentaba una jugada que prácticamente en línea de tres cuartos. Pues bueno, un balón que, que era complicadísimo que llegase siquiera a arrojar los, los, eh, los palos defendidos por el Meta Logroñés, por Miguel López. Y partido, pues bueno, flojito, ¿no? Para lo que, para lo que debería ofrecer un equipo pues de, de esta entidad ¿no? Que son de parte de Logroñés, insisto, con un presupuesto Que está diseñado para, para el ascenso ¿Qué presupuesto tiene, Ricardo, el Logroñés? Bueno, yo le... Mmm... No lo sé exactamente, eh, yo calculo que tendrán algo más de un millón de euros, un millón y medio quizás tendrán eh, Este año, aunque se quejan un poco de que ha sido escaso aquí en la capital reojana y Por cercanía, pues hombre, me, me, se conoce, se ve y tal Y hablando con gente de aquí de Logroño, pues dicen que este año ha sido un poquito inferior Un millón, un millón y medio puede ser Bueno, pues parecido, por ejemplo, a lo que, a lo que se han tenido en otras temporadas En equipos de tabla media alta y tal Pero la inversión, ya te digo, este año del equipo riojano se ha reducido y por eso digo que es que el presidente feliz revuelta, el presidente, bueno, el propietario, mejor dicho, de esta entidad, pues está pensando en, en que cambie el poder y en vender el club. Todavía que tiene cierto atractivo. Sí que es cierto que, a pesar de todo, pues tiene jugadores interesantes, pues Keraico, por ejemplo, que es un futbolista que, oye, que, que es un tratamundos en esto de la segunda vez, además estuvo... En el Mirández, hace hace bastantes años, eh, cuando estaba cedido, por ejemplo, con la Unión Deportiva Las Palmas, cuidado, ese balón, Oye, intentaba no, no, no, llegar, y Gion Vélez, un balón que estaba centrado, bueno, finalmente, el Tudelano, que, bueno, no ha, no ha corrido eh, peligro para la Unión Deportiva Logroñesa, pero sí que son jugadas que están ocasionalmente, ya cuenta gotas, eh, pues porque surgen de centros eh, laterales, que, bueno, a veces no llega la zaga logroñesa, pero... Eh, son poco efectivos porque no, no tiene posibilidad de haber cuidado con los deportivos los que intentaba irse a Raico fuera de juego está jugando mucho jugando mucho con esa situación Raico eh, del fuera de juego y es un jugador muy peligroso como te decía Paul porque porque es muy rápido ¿no? y en una de esas que le que le pueda pillar a la faga ...a la faga visitante... ...pues eh, puede meterse en un problema... ...atención... ...atención al... ...clube de partidos Tudelano... ...que intentaba hacerse con los dominios... ...el esférico en línea de tres cuartos... ...lo intenta, ahora sí... ...ahora es Schneider quien percute... ...por la banda extrema extremación... ...Vélez intentaba hacerse con el esférico... ...y finalmente se saque de puerta... ...y vuelta a empezar... Y empezamos de nuevo, empezamos de nuevo está, Estábamos también preguntándole, ¿verdad? Que le habías dicho a Miguel Ángel su análisis ¿eh? que, que, que le está apareciendo el inicio Pero se había venido arriba a narrar A ver, ¿qué opina? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es su opinión? Céntrate en la opinión, Miguel Ángel ¿Qué, qué opinas de este inicio del partido cuando ya nos acercamos Pasados ya a los 15 minutos del inicio? Miguel Ángel Pues la opinión mía es un descaro total del club deportivo Tildrano con líneas siempre tres cuartos Hacia, hacia arriba eh, Presionando al, al Logroñes En su campo Y, y recordemos para todos nuestros oyentes que están apercibidos, bueno, en este caso Fernando Delgado está en el banquillo, pero están apercibidos de próxima san, sanción con cuatro tarjetas Iñaki Jiménez y Juan Eduardo Schneider, que vino ya con tres del, del Mérida y una que le sacaron el otro día, bueno, hace tres jornadas, y están están apercibidos los jugadores. Acaba de sacar una tarjeta amarilla, pero me parece que creo que ha sido para David Lázaro una jugada de un balón dividido, creo que sí, sí, para David Lázaro ha sido... La, ya, la, la tarjeta amarilla. Creo que llevamos ya dos Óscar Vega y David. Exacto. La para estos últimos ¿Sí? 14 minutos. Uh -huh. Dos tarjetas amarillas. Sí, sí, Cuando en ¿no? este momento también empata la Peña Sport después de que el Athletic se pusiera por delante 0-1, la Peña Sport de Tafalla empata 1, también llega el empate. Eh, sigue el empate Lizarra Leyo adelante, adelante con ese análisis que estabas haciendo y ya le pasamos a Ricardo para que continúe con la retransmisión. Sí, no, no, no, está En este caso está intentando salir con el balón jugado desde atrás eh, Corta el, el club deportivo eh, Bueno, perdón, el, la Unión Deportiva Logroñés Pero ha, ha cortado Andrés Barrera va a lanzar en, en banda Se apoya sobre Víctor Bravo Sale jugándola sobre Oscar Vega Que no llega, sí llega él, Cortado por el club deportivo Logroñés En línea de medios Se apoya sobre Víctor Bravo Oscar Vega, Oscar Vega se apoya sobre Víctor Bravo Tranquilamente con esa curva magnífica Con el tobillo izquierdo se apellan bandas Barrera bascula sobre David Lázaro tranquilamente, se apoya sobre Meseguer, Meseguer bascula al lado derecho, perdón, sobre, sigue saliendo con el balón jugado, centra eh, sobre la media luna, controla mmm, de mala manera una ocasión de Snaire en el media luna, golpea por tal jugador del club deportivo Logroñez y en intercepta la jugada saliendo en media luna en el balcón del área, golpea al portero del club deportivo Logroñez en largo y balón creo dividido para el club deportivo Tudelano que recupera en este caso por Víctor Bravo se apoya sobre Víctor eh, perdón, sobre Andrés Barrera en banda izquierda y cortó el club deportivo eh, perdón, Unión un Deportiva Muy bien, muy bien, pues eh, gracias por esa información que estamos viviendo en directo, la retransmisión del club deportivo Tudelano, se lo contamos aquí ya saben, eh, Eroski les acompaña también como a Lumagar ...alumagar aluminios... ...especialistas en fabricación... ...e instalación de aluminio... ...fabricante en ventanas... ...con cristales térmicos... ...con alumagar... ...verás mejor el aislamiento térmico... ...y acústico de tu hogar... ...ventanas, balcones... ...puertas exteriores... ...interiores... ...cerramientos exteriores... ...mayorquinas... ...mamparas de baño... ...armarios empotrados... ...trabajamos con marcas de prestigio... ...con departamento técnico propio... ...para tu asesoramiento... ...alumagar aluminios... ...15 años de experiencia... ...a tu servicio... ...estamos en Polígono Industrial Las Labradas... ...Calle Comunidad Foral de Navarra 8... ...Tudela... ...conócenos en nuestra web... ...alumagar.com Y atención que vienen malas noticias... ...desde las gaunas... ...adelante Ricardo... ...pues mira desgraciadamente Paol... ...traemos malas noticias... ...ha marcado la Unión Deportiva de ...todavía no somos capaces de ver... ...porque se ha ido a la esquina... ...el futbolista que se desmarcado... ...y yo creo que ha sido Raico... Eh, ...por el tipo de disparo... ...por el tipo de salida... Eh, pues eh, lo que decía, ¿no? en un descuido eh, le ha tomado la espalda a la defensa, un balón muy bien perfilado de ancho, muy neto entre líneas, y el balón yo creo, insisto, que lo ha marcado Raico, hay que ver eh, finalmente eh, quién lo ha marcado, porque es que desde la esquina no se veía muy bien, vamos a ver si Miguel Ángel nos puede llegar a confirmar en, el futbolista. Bueno, pues mira, dice Miguel Ángel Casio Paredes, La verdad es que por el por el, por, el, por, el, por el golpeo parecía más eh, sacado de Raico, al cual yo lo conozco pues, de su paso por Millanes, y pero es una jugada extrañísima en la que en la bueno, entre líneas Sancho Moneta ha dejado un balón tan perfiladito y también, pues que por desgracia ha marcado ese ese 1-0, ¿no? para los locales. Malas noticias, ¿no? Ahora pues el el Club Deportivo Tuélano que se tiene que rehacer y lo intentaba ahora mismo con un balón cologadito al área. Qué mal lo ha disparado Schneider, qué lástima. Y sí, sabes que hay que levantar este jarro Paul. jarro de agua fría, por lo tanto que nos llega desde las Gaunas, desde la capital del vino, como estáis hablando, gol eh, que viene en este en estos primeros 20 minutos de juego, que cogiendo la espalda, por lo que estáis explicando. Pues sí, la verdad, es que además ha sido una situación tan extraña eh, y, y rápida. Y le demasiado, demasiado rápida en, en una situación que bueno, que es que era inestrar, ¿no? Porque estaban estaba prácticamente el Club Deportivo Tubelano, eh, vamos a decir en, en su línea prácticamente diaria, pero no han conseguido ganarle la espalda correctamente sin fuera de juego, y si fuera hoy ya estábamos diciendo, ¿no? Que está jugando mucho a solo el Independiente de, de Legorreyes y con la calidad que tiene este equipo Pues ha cogido y ha marcado, la verdad. Miguel Ángel, ¿ha tenido, ¿se parece al gol que vimos eh, al, al gol que nos metieron en Leyoa o no tiene nada que ver? No, no, no tiene nada que ver porque en el, en el de Leyoa fue un balón interior pero con parabólica entrando por la frontal de, del balcón del área y en este caso es una pared muy rápida, muy rápida por el lateral derecho de, del ataque, bueno, el lateral izquierdo de Logroñés y defendida por lateral derecho del club deportivo otro una pared muy rápida con golpeo de primeras, ahora fuera de fondo y uh -huh. jugaron al palo largo, pero un cañonazo además ha sido pero súper rápido ¿eh? Eh, un visto y no visto y, y ha marcado el lateral izquierdo del de la de, de Unión Deportiva Logroñés Fíjate deportiva. Sí, Fíjate que de qué forma estamos eh, porque nos la estábamos viendo muy contentos pero en la primera que han tenido prácticamente bueno, ha sido el gol Es cierto que, que como comentaba nuestro compañero Miguel Ángel Bozal pues sí que es cierto, que ha marcado el lateral izquierdo pero también hay que decir que en esa posición estaba raico y era complicado no analizar cuál de los dos había sido, porque en esa situación el Raikos... Está, a... ¿Están dando el gol también a, a Jaime? Estábamos leyendo también por aquí. Pues sí, ¿no? Eh, ciertamente la Unión Deportiva de ha tenido bastante fortuna en esa jugada, eh, la, la han sabido ganarle la espalda a la faga visitante... Y con la calidad que tienen estos equipos, pues bueno, ya sabes lo que puede pasar, ¿no? La verdad es que es un poco decepcionante porque tampoco habían hecho méritos los locales, ¿eh? Ni mucho menos, pero desgraciadamente pues eh, han tenido pegada en esa situación y también es cierto, ¿no? Que la defensa estaba un poco timorata, ¿eh? Para, para frenar eh, ese balón cuando, insisto, estaban todos prácticamente en una línea eh, cerquita al área y, bueno esas jugadas pues, no se puede permitir de que te ganen la espalda tan fácilmente. Miguel Ángel, ¿qué opinas sobre el comentario que está haciendo de nuestra zaga? Que es algo de lo que más destacamos todos los partidos, con Meseguera a la cabeza. Bueno, la verdad es que mmm, hombre, yo, yo creo que el más acertado para hacer una opinión certera sobre sobre cómo ve realmente la zaga de Cuentino en comparación con este partido sería Miguel Ángel. Yo lo que vi, por ejemplo, en Burgos, o lo que vi en Miranda, eh aquí por ejemplo, eh, me parece que sí, que a veces flojea un poquito, que es un poco irregular, que se a veces de los partidos, pero tampoco es una vamos, no me parece tampoco una mala línea defensiva eh, y quizás así que es cierto que no pasó ¿no? a veces los cambios eh, a lo largo de este tiempo, corrígeme si me equivoco Miguel Ángel, sí que es cierto que ha habido muchos cambios en la sala. Sí, sí, no no, es verdad porque el, el pasado domingo estaba que estaba en el, en la cien banda derecha Como lateral, como lateral Fernando Delgado y en este caso Saña Giménez, bueno, pero ha sido una, una, una es que ha, de, ha sido una pared muy muy muy rápida, ¿eh? Muy rápida con golpeo de primeras que son lo que lo que impriman eh, el fútbol, el, eh, la, la improvisación y la rapidez y en este caso ha sido una, una pared con un golpeo muy al palo largo y muy preciso y muy fuerte de paredes y ha sido ha sido oro y en otras ocasiones si no tienes ese nivel de acierto, pues el balón va fuera o fuera de puerta. Y, y, y lo estamos narrando con un fuera de puerta bueno, que igual ni, ni hasta ni nos nombramos pero en este caso ha ido para adentro ¿eh? Paúl Pues nos acercamos a las 5 y media de la tarde vamos a hacer una actualización de marcadores Tu salud es lo primero Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes IMQ Navarra Somos parte de tu vida consulta nuestra promoción en tres subes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 La ronda de marcadores que comienza también, como no, por el gran partido que se está viviendo en el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. Continúa el triunfo del Barcelona en segunda división B. Nos vamos a estar las gaunas. Minuto y resultado, Ricardo Celada. Bueno, pues eh, minuto casi 28. 27 y 35 según marca el corona en las gaunas. El resultado sigue sí, igual con ese 1-0 para el equipo local. Y ahora mismo pues el Club Deportivo Tubelaro un poco desdibujado sin ideas, con balones en largo y intentando reencontrarse, ¿no? Muy bien, pues eh, con ese 1 continuamos la ronda de marcadores. Real Unión Club 2, Lealtad Villabuido 2-0, empate de Lizarra 0, Peña Sport también va empatando y de los equipos Rivero les contamos que en tercera división continúa el triunfo del Tirbonero frente a Lebrena por 1-0 y que el Cortés ha perdido por la mañana frente a Liruña por 1-0, también perdía el Corriano ayer Burladés 2, Corellano 0 en autonómica. El Alesbes perdía frente al Bidezarra. La misma Fortuna. No, diferente. El Baltierrano le venció 2-0 al San Juan. Y el Lourdes empató a 1 frente al Ondalán. Y en este momento disputándose ya en la segunda parte. Aluvión 1, Ablitense 1. Y en la última categoría nos encontramos que todos los equipos están empate a 0. Como el Derby, Cabanillas, La Peña o Muscaria... Murchante. El Fontellas, empate a cero también en casa frente al injerto. Hasta aquí la ronda de marcadores. Lo vivimos con Gráficas Abril. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948 82 64 69 o 3w www.gráficasabril.com ¡Adelante las gaunas! ¡Adelante Ricardo Celada! Muy bueno, pues eh, Cuidaito con la jugada del anónimo deportivo La Gordaña se segundo bueno, gol El anónimo deportivo La Gordaña se va a la patina la, la, la, la Zaga haciendo aguas Qué lástima la verdad eh, Qué pena qué pena Un balón que debería haberlo defendido Correctamente la Zaga Porque en un principio no entraña Ningún riesgo Estaban todos los defensores situados Le han dejado un pasillo libre por el centro Al futbolista A ver si nos confirma Miguel Ángel que nos diga Y, y bueno, eh, pues el segundo gol, ¿no? La verdad, otro jarro de agua fría, Paul Lamento las noticias, porque es cierto que no se merece el cuadro local Pero mira, eh, dos eh, regalos que se les han hecho Los han aprovechado Vamos a contar si te parece cómo ha sido este segundo gol, por favor, Ricardo Bueno, pues este segundo gol ha sido eh, Sobre todo un error, ¿no? De, de marcas en la zaga Le han dejado un hueco libre prácticamente por el central futbolista Para que se desmarque Eh, dentro del área Y consiga marcar a placer Deshaciéndose del portero mm, Insisto, 2-0 wow. resultado demasiado injusto eh, Otro jarro de agua fría Y la verdad es que Inmerecidísimo, ¿no? Para los hombres que está haciendo el Deportivo de los Goroñés Y ya se le pone muy cuesta arriba El partido al, al Tudelano ¿eh? Miguel Ángel Miguel Ángel, tu opinión sobre el gol Miguel En la banda de Barrera y ahora están en banda izquierda haciendo incursiones ¿Viste? Ay, ay, perdona, perdona, perdona, te dejo ¿Para dónde? Miquel paola en la incursión por banda por banda izquierda del ataque del, del Logroñez del... Un, un 2-0 como como te estábamos hablando en este momento el Logroñez que está eh, en todas las líneas batiendo al Club Deportivo Tudelano, por lo que os escuchamos No, no, pero están, eh, oye, están ahora llevan cuatro minutos entrando como un cuchillo mantilía, eh. ahora ha sido eh, por banda contraria el el gol, el gol que ha marcado ha sido por banda de Andrés Barrera, la es quiero defendido por el Club Deportivo Ciudadano de y ha entrado, ha entrado y ha fusilado a Miguel Pagola y ahora eh, en esta incluso un que ha cagado un zurra hace unos instantes por banda derecha deña Jiménez, que Estamos un poco que no estamos Como asentados Y nos están eh, Presionando en demasía Y jugando con mucha comodidad el, la Unión Deportiva Logroñes eh, En posición de balón y en incursiones Y siendo muy incisivos Bueno Paol, te confirmo además Que el gol ha de Salva Chamorro El 9 de este equipo uh -huh. Y la verdad es que Como decía Miguel Ángel eh, Aunque es cierto que la jugada se ha iniciado desde la banda izquierda le han dejado un pasillo maravilloso prácticamente los zagueros centrales para, para deshacerse del portero. ¿Están hablando también eh, posible fuera de juego o no, qué opináis? No, no, no en absoluto. Básicamente eh, un gol limpio, eh, Con toda la franqueza, es decir, les ha ganado la posición limpiamente, la yo creo que no se lo esperaban, ¿no? Porque y sí, se estaba prácticamente toda la zaga en línea eh, con la única salvedad de que Yo creo que no se esperaban que, que ese esférico se filtrase y ese exceso de confianza pues se ha pagado ¿no? Y ahora mismo el club de deportivo de Tudelano, Paúl, que está pasando muchísimos apuros. Claro, es que ellos se con 2-0 sí. y ahora mismo se están creciendo. Un logroñese venido a más. Recordamos que en el partido de hoy empatábamos a cero en este partido y en esta ocasión para el minuto 30 y... Minuto resultado, por favor, Ricardo. Bueno, pues minuto resultado, 33 minutos de juego 2-0 a favor del cuadro local y encima el Tudelano con, eh, con dos tarjetas amarillas ¿no? en eh, dos posiciones claves y ya un poquito condicionado ¿no? con el árbitro, un poquito casero si que parece Bueno, eh, pues estas retransmisiones ya saben que lo estamos viviendo en directo lamentablemente es así, pero también eh, qué duda cabe que el patrocinio de restaurante Iruña y Trigo Dulce está con nosotros Restaurante Iruña, tradición y buen hacer Donde la cocina es cuidada al máximo Y nuestras verduras la mejor presentación Degusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela Y lechazo asado de aranda Por 35 euros Menú especial fin de semana A compartir 4 entre meses y elegir 6 segundos Por 30 euros Y nuestro menú diario por 15 euros Todos nuestros menús combinados con selectos vinos Y exquisitos postres Restaurante Iruña, tradición y buen hacer Reservas en el 948-82100 Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, capuchino chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier trigo dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés Nespresso Wattels. 2-0, vamos perdiendo en las gaunas, ¿hay respuesta en el banquillo de Íñigo Valencia, Ricardo Celada? Bueno, la verdad es que el, el entrenador Íñigo Valencia, pues lógicamente de pie, cabreado con el resultado, con los suyos, pues porque no le está saliendo el partido como lo había planificado, y francamente, qué diferencia, ¿no?, entre este Tudelano y el que yo, por ejemplo, vi en Burgos, al cual le eh, desmontó todos sus argumentos. Yo creo que no es tanto calidad del de la Unión Deportiva López, no dudo de que tenga calidad, y sabemos que es un equipo pues que, que tiene buenos futbolistas, sino más, eh, yo creo, falta de haber entrado en el partido correctamente, el haberse visto condicionado con las dos tarjetas amarillas enseguida, con algunas acciones de falta cerquitas, bueno, vamos a ver esa jugada, cuidado, Paúl, intenta regatear por la vale. banda izquierda... El club de portugués del año ya ha conseguido un saque de esquina Vamos a ver si con bueno. esta jugada de Víctor Bravo Que por cierto, me eh, pues, eh, parece que ha permutado de banda eh, Normalmente eh, se les suele ver por la derecha eh, Si me corre que Miguel Ángel y, y ahora por ejemplo se está viendo más por la izquierda Bueno, vamos a ver este saque de esquina Ahí se tira sí. el primer sí. palo, Ibai Y bueno, el, el balón que se lo quita la línea deportiva de los gornillos No entraña ningún peligro lo recupera Andrés Barrera es esférico, vamos a ver si lo envían en largo intentando buscar a alguien y bueno, se pierde por saque en saque de puerta vuelta a empezar de nuevo, se toma con calma la Unión Deportiva de Los Gordines, su guardameta Miguel, ellos ahora lógicamente no tienen prisa. Eh, buena presión general para que no saquen el balón jugado, pero claro, ellos están cómodos con la situación, van a sacar el largo. Eh, y bueno, pues eh bastante decepcionante, ¿no? Encontrarte con 2-0, un equipo que la verdad no está haciendo méritos tampoco para llevar este marcador apuntado, y más, pues yo creo, por, eh, por verse dibujado el, el club deportivo Tudelano, pues eh, muchas veces también eh, como digo, estas tarjetas que te condicionan algunas faltitas también del colegiado bueno, además el, el árbitro está un poco intimidante, ¿eh? Con el con el club por deportivo Tudelano eh, ahora mantiene una conversación Con, eh, con dos futbolistas eh, del cuadro visitante, insisto también el árbitro el árbitro caserito, ¿eh? Caserito caserito, pero en, bueno. en la en, en determinar las tarjetas amarillas expones Sí, ver, no solo, no solo en, en, en las tarjetas amarillas, faul, sino en las decisiones, en faltas, que por ejemplo, en rechaces, en, en pugnas, dividido, el, en balones divididos, el colegiado les está favoreciendo a ellos le cuarta bastante al club de Porto Tudelano, y bueno, o sea, todo esto va mermando un poquito la moral, pues junto con el resultado que ya llevaban de 1-0, ¿no? Y si encima te marcan el segundo, pues hace nada, ahora mismo el Tudelano está un poquito a verlas venir. La ya verdad están. es que se están viendo muy pocos argumentos futbolísticos por parte de los dos equipos, y muchas imprecisiones defensivas del sí. Tudelano, ¿eh? que están regalando los balones a los centrocampistas riojanos, que ahora mismo... Para que te hagas una idea, la zaga del, del Armión Deportivo de Logroñés está en el centro del campo. Ahí busca un balón raico, vamos a ver, ten cuidado eh, con ese esférico Tudelano, porque ahora con los dominios Moneta, Moneta intenta poner pausa, marca la bota hacia la izquierda, atención. Otro esférico que se le regala y casi vuelve a marcar, menos mal que había sí, que no puesto más. fuera del juego. No, no Ver, no pitó ese Miguel Ángel, bueno, o sea, me había dado la sensación Ángel, de Ángel le que había llegado a pitar fuera de juego, pero otra situación en la que la zaga falla y en la que, bueno, y en la que y es la que nos encontramos con que con que la zaga del Club Deportivo Tubelara está muy segura. Paul Nervios, por lo que estamos viendo nervios en la zaga del Club Deportivo Tudelano, tranquilicémonos y vamos a ver si conseguimos uno, estaría muy bien No sé si creéis, todavía está más cerca al gol el tercero Logroñés que el primero el Tudelano Pues ahora estamos en un, imp un impasse aquí en la, en la sauna para sacar el largo Miquel Paolo eh, A ver, pero que la, la pregunta que te he hecho Miguel Ángel, ¿ves más claro uno que otro o, o está empatado? En ese momento no veo absolutamente nada, veo un ten con ten. no, ahora está en ataque Víctor Bravo y está... Pues vamos a ver qué sucede, vamos a contarlo, nos gustaría, cómo no, meter uno ante el desde el canso, du tú de gas. también está en estas retransmisiones... Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 Bajo, en Tudela. 10 minutos para llegar al final de la primera parte del tudelano que va perdiendo 2-0 en la UGAU un pero ¿por qué no podemos meter uno antes de terminar esta primera mitad? ¡Adelante, Ricardo! Bueno, pues eso esperamos, Paolo, aunque es cierto que el dominio sigue por parte de la ONU en Logroñés. ¡Qué manía tenemos con el, club, con el Club Deportivo Logroñés! La verdad es es complicado, es complicado. Es complicado a veces hacernos a la idea de que es Pues lo llamamos Logroñés y ya está. No nos liemos, lo sí, llamamos decía, Logroñés no, y punto. Vamos a Logroñés, aunque, aunque a ninguno de los dos le gusta que, que se hagan con el nombre del histórico, pero que es complicado, ¿no? Una, a uno le llaman UDL, al otro SDL. Bueno, vamos a quedarnos con Logre, su equipo de la Góvita del Riojana. Bueno, la verdad es que es cierto que tenemos la posibilidad, vamos a decir, y, y el optimismo de intentar marcar uno. Digamos, eh, 40 minutos con ese 2-0. Eh, justo o sea, se han cumplido los 40 minutos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a marcar uno? Mm, tenemos optimismo. Aunque es cierto que los argumentos sobre el terreno de juego, pues por desgracia no están siendo los mejores para para para tener confianza técnica de que, de que se puede dar, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol te puede dar una jugada aislada o un error también defensivo de ellos, ¿por qué no? Aunque ahora es cierto que ataca la unión de partida, luego roñes, el balón en largo, vamos a ver, y al final ese balón que se da casi llorando, llorando, llorando, hasta que de puerta ar la unión deportiva de la una una pared un balón filtrado que le toma la espalda a la defensa madre mía y encima ahora mismo hay un jugador tendido sobre el terreno de juego del club de del club de Portugalugu delano del se duele se queja bastante vamos a ver quién es Y si te parece bien, Paol Vamos a hacer eh, una pequeña pausa De consejos publicitarios uh -huh. Para ver un poquito el estado de este jugador Muy bien, pues vamos a conocer qué sucede Y quién nos acompaña en esta pausa Pues nos acompaña, como no, también contamos Con el mejor aceite Hablamos de Aceites Urzante En Radio Tuela es Radio, seguimos en directo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 El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro, aceite de oliva virgen extra urzante. Es el aceite de nuestra tierra, que gusta a todos los paladares, ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas, es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra urzante, con mucho gusto. Últimos cinco minutos reglamentarios de esta primera mitad. Eh, continuamos con ese 2-0. Adelante, Ricardo Celada. Bueno, balón bombeado que, por desgracia, se va fuera. Se va fuera. No estamos teniendo fortuna con esos centros bombeados. No está llegando a la cabeza de nadie. Y, por cierto, mmm, se hablaba antes de que el árbitro es caserito. Una jugada que es tarjeta amarilla. Deja seguir eh, la ley de la ventaja. Pero el balón... Eh, que sale posteriormente afuera, o sea, saque de banda y que el árbitro se lo ha ahorrado ¿eh? o sea, me parece a mí que, que lo de Cacerito eh, si al principio tenía mis dudas ahora mismo te lo confirmo Bueno, pues eh, no está teniendo una tarde acertada por lo que nos está contando Ricardo Celada y Miguel Ángel Bozal Vamos con esos últimos minutos Recordamos también que estamos viviendo eh, el minuto resultado de otros campos Como por ejemplo en el malón de Chaide de Cascante El Ablitense que se adelanta al aluvión Aluvión 1, Ablitense 2 Vamos con los últimos minutos de esta primera mitad en las gaunas Logroñés, Tudelano 2-0 Adelante Ricardo Celada Bueno, pues posesión para la, para la unión deportiva partida de en defensa. Intenta apretar eh, como puede Snyder Ese esférico lo va a recuperar en la pugna hacia el centro del campo. Pues eh, vamos a ver quién lo ha recuperado. La unión de partida de remies, ahí está Ancho Muneta. Uy, cuidadito con ese balón que intentaba Reiko, ahora sí que sí, irse por la banda. Un gran desplazamiento en largo bien medido de Ancho Muneta, que tiene mucha calidad para, para este tipo de balones, buscando espacios. ...y ahora es cierto que contemporiza un poquito... ...el club de partido Tudelano... ...intenta ir ahí a hacerse con el esférico... ...lo pierde entre tres jugadores... ...no recibe apoyos de sus compañeros... ...ese balón le intenta recuperar el centro del campo... ...ahora sale la... ...el gol de partido la urgencia... ...tene balón en largo... ...más el ...fuera de juego... ...pero otro balón en largo que le ganaba la saga... Y, sí, ...y... ...yo creo que estamos jugando con juego, ¿eh? ...con... ...con sí. la defensa demasiado adelantada... ...y... ...porque ya llevan varios... ...de este estilo... Y en dos nos están ganando la espalda La verdad, bueno, este balón Que finalmente se lo quita de medio el guardameta Paola Porque no ha llegado a ningún compañero Ahora otro mal golpeo De Unai John Vélez Y bueno, final, final de esta primera parte 45 minutos final Es lo que ha dado decir Esta primera parte, Paola Nos vamos descontentos al descanso 2-0, recordamos a los oyentes 2 Y bueno, vamos a ver si en la segunda parte cambian las tornas. Gracias compañeros, volvemos en 10 minutos Nos vamos a desplazar hasta la redacción de Diario de Navarra Para hablar con eh, su director en estos momentos Con el señor Manrique, que tiene una noticia Lo leíamos en los titulares hoy por la mañana Acerca de la reforma del Ciudad de Tuela En el que el presupuesto ha ascendido a el doble ¿Qué va a suceder? Pues estos detalles les vamos a preguntar En esta, en esta noticia que leíamos en Diario de Navarra hoy por la mañana Tu salud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 Gracias por esa retransmisión que hemos escuchado con los compañeros de Radio Marca. al Barcelona que vence al Atlético de Madrid y pone tierra de por medio en la primera división. Y en segunda división B, el Logroñés que sigue venciendo 2-0. Minuto resultado en esta segunda mitad. Ricardo Celada, adelante. Bueno, pasamos del Camp Nou. Al estadio de las ganas, minuto 4, casi 5 de juego El resultado sigue igual por desgracia Para los que se hayan unido recientemente El Unión Deportiva Logroñe sigue ganando 2-0 al Tudelano Y la verdad es que el partido de momento no está cambiando de signo eh, Ni se están viendo situaciones en las que Bueno, nos haga pensar de que el Tudelano sea capaz Por lo menos de, poner, de ponerles en apretos al, al equipo relojano Pues y además tenemos ese 2-0 y también un final que nos confirman desde el Salobral de Arguedas. Muscari a 0, Murchante 0, empate a 0 de los dos equipos. Y todo indica que también ha terminado empate a 0 el partido entre el Cabanillas y la Peña. 6 y 8 minutos, les estamos contando en directo esta retransmisión que lamentablemente teníamos muchas ganas. Pero ese esos dos primeros goles en la primera mitad le van a costar y mucho. De momento cambios en el marcador, cambios en el vestuario, Ricardo... Bueno, pues nada, estamos eh, comentando pues una, una jugada interesante que parece que se perfilaba por el Club Deportivo Tudiano, que había conseguido traspasar la línea de tres cuartos del Unión Deportiva de Logroñés y que lamentablemente pues eh, lo han defendido tan bien, que es que no han dado la posibilidad siquiera a un desmarque. Y ahora la Unión Deportiva de Logroñés muy segura, eh, pues, eh, marcando los tiempos, eh, ralentizando un poquito el juego, tocando más y el Club Deportivo de Tudelano, pues un poquito a verlas venir. Eh, mm. Sinceramente, tiene mucho que mejorar este equipo, y yo creo que ya empezaría a mover el banquillo, porque los recursos que hay ahora mismo ofensivos, y otra vez el árbitro, que es caserito, falta otra vez a favor del Deportivo deportiva de Logroñés. La verdad es que, insisto, el árbitro al mínimo contacto que hay de un jugador eh, del Tudelano con, contra uno de Logroñés, En la Unión Deportiva de Logroñes, pues la verdad es que pita En fin, balón un poquito más atrás de la línea de tres cuartos eh, Vamos a ver qué pasa con esa jugada el, La Unión Deportiva de Logroñes le toma más calma Lo toca en corto, el balón intentan jugarlo por la banda Ahí estaba el jugador Ñoño eh, Que se perjudicaba por la izquierda para intentar eh, perjudicar por ese extremo eh, Muy bien ...en este caso la zaga del Tudelano... ...que se lo quita de medio... ...no tiene problemas... ...y el juego que vuelve otra vez a los dominios... ...de la línea de partida de Logroñes... Ahí está intentando atacar... ...vamos a ver... ...cuidado, Ancho Monita que perfila otro balón en largo... ...vamos a ver si consigue llegar correctamente la zaga... ...el balón sigue los dominios... ...de la línea de partida de Logroñes... ...que intenta... ¡Uy, cuidado! ...un balón suelto otra vez que se quedaba... ...otra vez de nuevo la zaga... ...muy fallona... ...un balón que habían desplazado por encima ligeramente y ya había un desmarque de un futbolista, creo que además el desmarque había sido de bueno, había sido eh, casi con toda la seguridad el Aretes, Salvador Chamorro, después de claro, después de ese gol pues está con nada gran confianza Apuros para el club de Verde otro que el árbitro es cierto que acaba de pitar ahora la eh, pues, un fuera un fuera de juego y bueno, a ver, un cambio Miguel Ángel. Así es eh, vemos que es el número 15 dice el número 15, sí Adán Pérez, que bueno, en este caso está el balón jugando todavía, van a levantar el cartelón del cambio, pero bueno ahora sale de banda, no sé a quién va a retirar del, del campo Íñigo Valencia en este caso, va a entrar Adán Pérez en sustitución de cuando dé permiso el colegiado de la contienda que por momento del momento no da permiso, no da permiso. Va, a, va a sacar, el, es muy extraño porque va a sacar el saco de banda, es verdad si no, no ha solicitado el cambio de legón del el club deportivo Tudelano Bueno, la verdad es que también Miguel Ángel estaba en una situación Complicada, eh, porque el balón Favorecía a los goleños ataque Estaba cerquita del área Del, del Tudelano Y naturalmente pues eh, Un entrenador no quería arriesgarse a hacer un cambio En este caso de Adán Pérez Aquí Yo creo que igual cambian por Víctor Bravo Fijaros eh, lo que os digo Que a mí me está pareciendo muy frío eh... es, es un poco hacia donde iba, ¿no? ¿Qué, qué salváis? Si se puede salvar algo de esa primera parte del Tudela ¿no? ¿Algún jugador que veáis que esté en buena línea o, o todo suspenso? Pues mira, francamente Es que tampoco se está viendo gran cosa sobre el Tarnas O no. eh, no, dest no, no, dest dest Destacar pues, pues quizás a John Vélez Pues mira, no, nos hemos equivocado de pleno ¿eh? No va a ser no va a ser Ni mucho menos Víctor Bravo Va a quitar a John Belé Y va a entrar a Dan Pérez Así que, bueno, el primer cambio en el Club Deportivo Tudelano. Y vamos a ver qué aporta, ¿no? Eh, Pugna por lo menos aportará. Mm, jugará además también rapidito, que suele ser molesto para las sagas rivales. Eh, pero bueno, mm, también es verdad que hoy John Vélez no estaba teniendo su día, está pasando muy desapercibido. Vamos a ver ahora cómo se redibuja el esquema y quién se pone la situación de delantero centro, mega Ángel. Ahora, ahora me imagino que va a dejar que va a dejar en punta en nato punta a, a, a Juan Eduardo Schneider. Eh, mira, ya lo estamos viendo ahí. Y va a jugar un poco por detrás, vasculando un poco a banda a, a Dan Pérez. Eh. Lo va a dejar así, de punta clarísimo a, a a este, a Juan Eduardo Schneider, acompañado en banda derecha por Oscar Vega, que se queda ahí arriba. Sí. Bueno, que seguimos la transmisión, porque el juego no para, Paul. La verdad, 10 minutos Sobre la segunda parte, el resultado que decimos sigue con ese 2-0, a 0 para los que se hayan incorporado hace poco, por desgracia, a favor de la Unión Deportiva de los sí. Esperemos que, que los cambios, o el cambio en este caso de Dan Pérez eh, surta efecto con el Snyder, que sí, que efectivamente se queda de delantero, eh, referencia, o rápido habilidos, además, que sí, que es cierto que puede quedar bastante peligro. Suponemos también que habrá despazado a Dan Pérez a una de las vendas, Y, bueno, vamos a ver si aporta un poquito. Cuando ahora mismo la Unión Deportiva de Barrio, la de Borja intenta percutir por la banda, ahí está precisamente Ñuño intentándose hacer con el balón. Vamos a ver qué pues, pues, saca. Pues yo creo que saca de esquina, ¿no? Mira, finalmente puerta, puerta. Por una vez el árbitro ha estado acertado a favor de los intereses del Tudelano, cuando yo casi que se veía que era un saque de esquina, ¿eh? Había parecido bien, Sí, no, es no. verdad. Además, estaba muy cerca de la jugada y la ha determinado el saque de puerta que va a efectuar ahora a Miquel Pagola y en esta recomposición del eh, así del club deportivo tulano, sigue la, la, en la línea defensiva la misma, el ahí en el centro del campo, eh, como hemos comentado, mira, ahora pues, eh, tiene Víctor raúl el balón. Bueno, Paúl, seguimos con, porque la Unión Deportiva de Logroñé sigue haciéndose con el dominio del partido. Uh -huh, algo que, que no está, que, que no estamos nada de acuerdo, pero sigue prevaleciendo el en los intereses del Logroñés vendiendo por 2 a 0, cuando también vienen malas noticias del San Juan de cintrónego el, el cirbonero que sigue en este momento la había empatado el Overena y ahora se ponen por delante, cirbonero 1 o Overena 2, seguimos contando esta retransmisión en directo, gracias a las marcas que nos acompañan eh, como también lo es Nissan Auto Agrícola hablamos de Nissan en Tudela Conócelo, ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo, vienen con una bici, un skate una tabla de surf, otra de snow, skate, así paro. que mejor que vayas preparado, nuevo Nissan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 Hay cambio en las filas del Logroñés ¿Qué está sucediendo, Ricardo Celada? Bueno, pues eh, se va a ir el ariete El autor del segundo gol, Salva Chamorro Y va a entrar pues en su lugar el dorsal número 18 eh, Marcos Andrés Vamos a ver eh, cómo redibuja un poquito el esquema ahora también el entrenador Y, como apunta Miguel Ángel, pues el futbolista que ya lleva nueve golitos en la categoría. Eh, me refiero, claro, lógicamente al que ha salido a Salvatio Morro. Con el de hoy, pues eh, nueve goles. No, no, no. Minuto 14 casi. El marcador que sigue sigue descontando minutos. Y, por desgracia, pues la verdad es que nos estamos encontrando en una situación un poquito de... Ya ¿no? Porque... Y, lo, y lo que me, lo que nos estáis contando que te, los cambios tampoco Íñigo Valencia le apetece mover el banquillo, lo ha hecho con la aportación de Adán, el resto lo ha querido mantener. Hm, mm, 2-0 al marcador. Miguel Ángel, algo que decir sobre lo que estás viendo? Sí, bajen Perdona, Paul, no te... le, le decía a Miguel Ángel que un cambio en el, eh, un cambio realizado, John Beled fuera, entra Adam Pérez, algo que decir sobre los movimientos tácticos de de Íñigo Valencia, ¿cree que puede hacer crees que puede hacer algún cambio más o, o es mejor esperar? ¿Cómo lo valoras, Miguel Ángel? Lo valoro, si te digo con, con la cabeza, eh, si te digo lo que pienso con el cerebro ahora mismo el cambio de de, de Íñigo Valencia de por de que ha sacado a John Beledis para preservarlo para la próxima jornada del domingo o la Real Sociedad así de claro aparte que no estaba participando como bien dice Ricardo muy muy ferventemente en el juego que nos, nos tiene mal acostumbrados porque es un jugador muy trabajador que lucha mucho arriba yo para mí que ha prevalecido el decir que se ha visto el panorama y, y se ha rendido aunque nosotros no nos queremos rendir porque si marcamos un gol a ti en las aulas los vamos a poner en apuros y el Schneider, perdón en el en la pequeña tiene opción de golpeo para ellos Carrija, perdón. Adelante Ricardo, adelante. Bueno, la verdad es que la jugada sí que es cierto que tenía tenía un poquito de peligro. ¿Sí? Los nervios le pueden al bueno de Miguel Ángel, aunque definitivamente la saga del Unión Deportiva Leganés es a esta expeditiva y huequito al contraataque que ahí están intentando percutir por la banda izquierda, el recién incorporado Marcos André, al que por cierto y discúlpeme la audiencia, parece ser según me ha apuntado Miguel Ángel que era el que realmente lleva los nueve goles, no el salido solo a Chaborro, que es eh, además el autor del segundo gol. Así que mea culpa, eh, porque a veces no nos coordinamos con exactamente Miguel Angelillo. Adelante con lo que está sucediendo. Vamos, Ricardo. Bueno, pues ahí está precisamente intentando un disparo lejano. Bueno, pues eh, había, había sido... Vamos, yo creo que había sido eh, Jiménez, precisamente, ha podido ser Eh, porque si esta situación se veía mal, malamente, la verdad, con la altura que tenemos aquí, esta, esta segunda planta de las Gámonas, está impresionante, la verdad, y el tubarano que, que no termina de despertar, ahora, pues, como decíamos, sí que lo intentaba, con un desplazamiento muy largo, con un balón bombeado, y cuidadito, que a dónde va, vamos a ver dónde va, dónde va el guardameta... Eh, Miquel Paola, la verdad que eh. había cierto peligro Porque ha salido prácticamente hasta la línea de Bueno, el centro del campo Me faltaba muy poquito Para despejar un balón La zaga que no termina de estar muy expeditiva uf, uf, uf. Bueno, ese esférico Ahora mismo que se lo posulan Entre la unión deportiva y El Tudelano Intenta hacerse con el esférico El Tudelano precisamente Abren espacios al centro del campo Cambia correctamente de banda Muy bien esa jugada, tiene peligro Vamos a ver el centro, yo creo que se ha precipitado, no encuentra ninguna cabeza en el área. Había estado muy bien, la verdad. Mm, me había gustado esa jugada por la izquierda, habían percutido correctamente. Y yo insisto, no sé dónde va pagó la prácticamente casi a la línea del centro del campo. Eh, en alguna de esas, hombre, también es cierto que, que con la situación del 2-0, pues eh, uy, uy, uy, uy hoy una falta que le ha perdonado la tarjetita al árbitro bueno espero que se la haya perdonado porque sí que es cierto que había cortado una jugada peligrosa inicialmente la el Tudelano a un Logroñés qué cuidado otra vez vaya vaya errores defensivos tiene sí, ahora mismo el club del Tudelano otra vez Con qué poquito. Con... No estamos estando, eh. eh... Consiguen, consiguen demasiados espacios y eso es muy peligroso, ¿sale? Estamos dando demasiadas concesiones al Fíjate, eh, un partido que, que teníamos ta... que es tan importante, ¿no? Que que estemos en realizando Miguel Ángel, ¿has visto prácticamente el 90% de los partidos que está siendo uno de los peores partidos del Tudelano hasta la fecha o me estoy equivocando? Como tal, en términos generales, por ejemplo, como he visto el, el otro día, no es que sea un, un mal partido, lo que pasa es que lo que estamos hablando, que es la precisión de, de, de las jugadas de, de, de los jugadores de la Unión Deportiva Logroñés, que, que con un nivel técnico más que aceptable, en una doble pared, que además han sido jugadas muy parecidas, tanto por banda izquierda como pa, por banda derecha, en otros partidos podríamos dilucidar que era expulsada pues, de puerta, pero en este caso ha sido un, un, una, una doble pared con mucha precisión, Y un golpeo muy fuerte y, y al palo largo y va para adentro. Y esa es la diferencia que hay entre los de arriba. Y o los... sea, que no crees que sea un mal partido el Tudelano, sino más acierto del Logroñes hasta la hora, hasta la fecha. Eh, eh, en la precisión de, lo, de los goles, más, más, más del, del Logroñes. También es verdad que el Tudelano no está como, como debía de estar. ¿eh? también es, es decir, una cosa con la otra también. Ahora ha realizado el segundo cambio la Unión Deportiva-Logroñes. ¿eh? Adelante con ese cambio, Ricardo. Vemos, pero... Antes de nada, Paula, había una falta peligrosa, atención, que ese balón había salido muy mal de puños, en ese caso Miguel Pagola y entrañaba peligro, ahora, afortunadamente el balón que recorre la línea del centro del campo para hacerse con los dominios de este la Unión Deportiva La Orense que abre la derecha, ahí tira en el pelotazo en largo, lo recoge sin ningún problema Miguel Pagola con balón en largo otra vez buscando la cabeza de Snyder, buscando la espalda Uy, qué falta pasea otra vez de nuevo el colegiado que no quiere pitar nada, salvo la ley de la ventaja, esperemos que se haya guardado la tarjeta para luego. Ahí está precisamente Schneider intentando pelear con el esférico, vamos a ver si consigue disparo, David disparo, no te lo pienses. Prefiere pasar, abren a la otra banda. Ahí está intentando perfilarse para el disparo, me parece que era Adán Pérez. Finalmente hace la contra la Unión de por ello con cuidado, que ahí está Eh, Marco André, precisamente un futbolista ¡Uy, uh, qué habilidoso es! Eso es casi gol y afortunadamente afortunada, ¿no? A saque de banda Otra jugada en la que le ganan la espalda lateral, hace una jugada individual de mucha calidad y menos mal que no estaba nadie Paul al remate, porque si no eso hubiera sido ya la culminación oh, 3-0 no, y, es que, y es que ahora mismo no estamos en el partido pues el Tuvelano que no termina de encontrarse en esta segunda mitad y el Club Atlético Cirbonero que termina derrota. Sorpresa salda la sorpresa en el San Juan de Cintrónigo. Derrota del Cirbonero en casa 1-2 frente a Loberena, por lo tanto los tres equipos riveros eh, salen derrotados, tanto Corellano Cortes como el Cirbonero han caído derrotados en esta jornada de tercera división. Seguimos contándoles en directo lo que sucede en las Gaunas, que vamos perdiendo. Trigo Dulce también nos acompaña en esta retransmisión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 25 minutos sobre las 6 de la tarde Directo Radio Tuelas Radio A través también de internet Y tenemos cambio en las gaunas Adelante, Ricardo Bueno, la verdad es que sí que ha habido cambio Ha sido eh, Uriza Marrano el que se ha ido Para que entrase delgado Y uy, que jugada más rara Había hecho Pagola Se He ha regaciado un jugador en la, en la banda La verdad es que no entiendo mucho las salidas de este Pagola Afortunadamente la fuera de juego, no nos asustemos pero uy, uy, uy, qué mal estamos en líneas generales atrás, ¿eh? Esto, ahora, es cierto que ahora mismo hay que hay que arriesgarse un poquito, pero pero la verdad es que, es que hay que tener cuidado porque en alguna de estas contras, en Deportivo de los puede terminar de rematar el marcador, ¿eh? Bueno, juega el Club Deportivo Tudelano, Paul. Intenta abrir a la izquierda. Vamos a ver si consiguen acercarse al extremo. Ahora sí, parece que recibe a Dan Pérez. Intenta hacerse con los dominios del esférico, pero no. ...está muy rápido el avión de ...ahora perfecto el centro del campo... ...Lázaro quien se hace, abre a la derecha... ...ahí está intentando jugar el club de Procedo Tudelano... ...se lo piensa, intenta encontrar un compañero... ...de nuevo a Lázaro... ...no puede, vamos a ver... ...este balón de nuevo de Adán Pérez... ...vamos a ver a Adán Pérez que intenta percutir... ...por el centro del campo... ...ahora intentan cambiar completa de, com, completamente de banda... Vamos a ver eh, si llegan los dominios del extremo, no, está muy atado por tres futbolistas, cuatro ahora mismo se unen a la presión para no permitirle percutir y al final salen con el esférico y va a ir a saque de puerta. Saque de puerta, no, finalmente mira, ha pitado falta el colegiado porque se había puesto lógicamente el defensor por delante del balón para que saliera de puerta y la presión del futbolista atacante en ese que soltó el ano pues eh, ha provocado falta. Bueno, pues, eh, con esta falta, eh, las sensaciones que nos deja en ese pequeño parón, Miguel Ángel... Eh. El, el cambio, sobre todo, ¿cómo ha dibujado Íñigo Valencia en estos momentos a sus jugadores? Con la salida no hay la incorporación de Delgado. Eh, ha, ha sacado como bien decimos para todos nuestros clientes, ha quitado Una y entra incentrada, eh, ha metido a Fernando Delgado y ha dejado línea de tres, claro, en el minuto que estamos ahora, 2-0 por debajo del marcador, va a Valencia total, tenemos todo todo perdido y ha, y ha dejado dos líneas de tres con Lázaro un poquitín por delante de ellos y está y, y yo, eh, perdón, eh, Eduardo Nebiet pegado a banda ahora, bueno, Adán Pérez y esa es la, la cuestión táctica que ¿eh? eh, que en el minuto que estamos ahora en el, en el minuto eh, 65 tenemos a 60, perdón Tenemos a, a eh, tres en línea ahora para intentar, por lo menos, por lo menos, a ver si tenemos la suerte… De, mar de marcar un gol y poner nervios a la Unión Deportiva es que y además es que nunca se sabe ¿eh? porque estas cosas de repente metes un gol y puede venir otro enseguida el que ha terminado el partido es el derbi en el malón de Chaide donde Aluvión y, y Aluvión de Cascante y Ablitense de Ablitas finalmente han empatado gol in extremis del Aluvión que ha colocado el empate a dos el resto de los partidos como ya le estábamos comentando en empate a cero aunque el Marcilla también va perdiendo Zarramonza uno Marcilla cero Seis y veintiocho minutos de la tarde, en directo en Radio Tudela Radio, seguimos seguimos contándoles lo que sucede en este partido, también con el patrocinio, como no, de Hipermercado Eroski, qué bien se compra, qué buenos precios y buen servicio. Adelante, seis y veintiocho, Ricardo Celada. Bueno, sigue el dominio ahora mismo del Tudelano, la verdad es que la Unión Departida de la ha dejado que el Tudelano ahora mismo y el control del partido... También es cierto que ahora mismo tiene una cierta superioridad en el centro del campo donde prácticamente se incorporan hasta cinco futbolistas en algunas ocasiones con las bajadas de los eh, extremos y bueno, mmm, vamos a ver, ¿no? Eh, ahora mismo hasta Miquel Pagola jugando de libre, intentando también abrir un poquito más el juego. Uh -huh. Vamos a ver, que intenta percutir el club deportivo Tudelano, pero bueno, desgraciadamente ese esférico que se va mansamente a los eh, pies del guardamete, se lo toma con calma además y hasta perdiendo tiempo, la verdad bueno, es normal, son cosas del fútbol y la pena es eso ¿no? Paul eh, es que no estamos viendo la versión del Tudelano, que por ejemplo se ha visto en otros partidos, claro, claro. donde se ha hecho grande y es una pena, ¿eh? porque mí, yo al Tudelano le veo potencial eh, tiene futbolistas además interesantes pero yo creo que se ha ensimismado en este terreno de juego, eh, muy grande muy ancho Eh, un equipo que además eh, la Unión Deportiva Logonense ha empezado eh, bastante fuerte y encima ha tenido la suerte de los dos goles bueno, pues, eh, ¿qué vamos a decir? No? Que cuando ibas los goles por encima y encima en un campo como este eh, en un terreno de juego tan amplio con futbolistas de calidad pues es muy complicado, ¿no? Eh, jugar pero en fin ...ahí está precisamente el Tudelano... ...intentando de nuevo hacerse con el esférico... ...intenta percutir por la banda... ...bueno, de nuevo pasa la defensa... ...que está situada en el centro del campo... ...muchos futbolistas... ...acumulados en ataque... ...vamos a ver a quién le llega el balón... ...ahora mismo era Óscar Vega... ...quien precisamente intentaba pasar a la banda... ...intenta de nuevo con el esférico... ...me parece Óscar sí. Vega, sí... ...al final, el que tiene el esférico... ...vuelve a pasar la defensa... ...cara sí que ha traspasado la línea del centro del campo... Todo el Tudelano en campo contrario. Vamos a ver ese esférico que, lamentablemente, lo saca la paga de la Unión Deportiva de los Boronios si no entra en ningún peligro, pero la posesión de nuevo para el Tudelano. Ahí intenta abrir por la derecha. Ahí está intentando percutir Adán. Ese esférico que al final el centro demasiado pasadito lo recoge el portero sin ningún problema y vuelve a empezar para la Unión Deportiva de los Boronios. Miguel Ángel, la verdad es que esto se ve complicado hoy, ¿eh? No, es verdad, y ahora llevábamos aproximadamente cuatro o cinco minutos con con posición además posición positiva es decir no no de tocar en nuestro campo si, sino siendo incisivos eh, haciendo tra transacciones de, de banda a banda con balón tocando de, de primeras y lo único el centro de tam perrez que ha salido muy muy templado en este caso ahora a, a, eh, perdón y ya que vértice en área, cornel mira un, un cornel está bajando ahora unos minutos muy buenos el, el, el tu verano Eh, con, to, tocando y siendo un poco inensisivo del campo de la Unión Deportiva Logroñez. Ahora córner a favor en el ataque por el lado derecho defensivo del lado izquierdo del, del portero de Miguel, de la Unión Deportiva Logroñez. Bueno, pues ese corner que se saca en corto, jugada de calidad vamos a ver este balón, gol, gol gol del Tudelano gol, ¡Gol del Tudelano de de... maravillosa jugada, la verdad claro que sí, claro que sí un auténtico zapatazo Miguel Ángel, la verdad es que con la emoción Cuéntanos realmente cómo ha sido, porque prácticamente yo estaba ahí apuntando ahora mismo una cosita y, y, y es que si no ha tan tan rápido, un corner sacado en cortito, se ha ido por calidad, eh, me parece que si no ha Pérez, puede y ser. Un, un, un y todavía queda, ¿eh? Y todavía queda. Y fíjate que estábamos ya llorando, que estábamos ya llorando la derrota, pero es lo que tiene el fútbol, de repente un gol nos ha venido arriba. Vamos a contar cómo ha sido ese gol, por favor, compañeros. Ha sido un correr votado por el club deportivo estudiado por parte de Iñaki Gémenes en, en el lado izquierdo de Miguel, portería atendida por el, la Unión Deportiva de Logroyes. Lo ha sacado un corto en diagonal al, al vértice de la área grande y la ha pegado en un zapatazo al palo corto que ha, ha pillado desprevenidos, no al portero, sino a todo el mundo, a Dan Pérez, Y, y, se la, y, y para adentro, ¿eh? pero un zapato increíble ¿Pero quién, ha ¿Quién lo ha metido? quién Adán, Adán Pérez Adán Pérez ha sido el que ha, ha, ha cogido el balón en, el, en la mitad del área ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido Repítemelo para enterarme, perdona Sí, mira, atacaron un córner en corto En corto por el lado izquierdo sí. En este caso, en el lado derecho del ataque del club deportivo Turdelano Defendido por el lado izquierdo del, del Logroñés Tiene sí. un, un saque corto en córner en diagonal A, a, a para Adam Pérez y ha tirado, ha golpeado con, con pierna izquierda al palo, al palo corto que tenía que haber defendido Miguel, Miguel pero claro uh -huh. eh, no se esperaba esa jugada tan rápida O tan sea, que ha sido un golazo, ¿no? Un, sí, sí, sí, ha pillado desprevenido a todo el mundo eh, Pero una ocasión, una ocasión Ay, perdón, perdón, perdón, una ocasión ahora, ahora de Bueno, bueno, bueno, de momento, de momento recapitulamos lo que está sucediendo, señores, porque acaba de meter un gol, ¿quién lo ha metido? Pues no ha sido otro que el Club Deportivo Tudelano. Todavía queda tiempo para la remontada, ¿por qué no soñarlo? Porque lo hacemos aquí en directo en goles. Recordamos Patrocinado por Aceites Urzante de Eroski Agrifiz Cereales Gráficas Abril Nissan Tudela Alumagar Aluminios Trigo Dulce Tudegas Restaurante Iruña IMQ Clínicas San Miguel Y Forjados Orgués Ricardo Celada Minuto y resultado por favor Bueno pues mira Estamos en el 31 de la segunda mitad Con ese 2-1 2-1 recordamos Ese gol de Adán Pérez Un golazo auténtico la verdad Que nos da alas, Paul, nos da alas y ahora mismo es el Tudelano quien tiene la sartén por el mago y que le está poniendo los apretos a de partida de Logroñés. Vamos a ver si con ese impulso conseguimos el empate. De momento, un cambio, no, son dos los cambios que ha efectuado el club de partida Tudelano, los recordamos. Adán Pérez y Delgado mueve ficha, Íñigos, que continúa igual, entendemos no con cómo está ahora. Bueno, pues eh, la verdad es que sí, que esos dos cambios en el, en el Club Deportivo Tudela no, le han dado mayor capacidad de juego, sobre todo cuando jugando se con, con esa línea de tres acumulas mucha gente luego en el centro del campo, y es que claro, ya te la tienes que jugar a la desesperada y de momento está funcionando, y vamos a ver ¿no? si conseguimos el empate, quedan todavía minutos eh, por delante, cuando ahora mismo hay un cambio en el equipo local y es eh, Sotillos quien entra... ...por espantos... Eh, ...y la verdad que bueno... ...vamos a ver cómo lo reubica... El, ...la unión de partida de Logroños... Pues ...me parece a mí que lo que están haciendo es reforzar un poquito más la zaga... Eh, ...porque ahora mismo sí que es cierto... ...que con la superioridad numérica que tiene... ...el Tudelano en la zona del centro del campo... ...pues les va a quedar muchísimos apuros... ...va a tocar la pelota... ...Miquel Pagola... ...que abre directamente al centro del campo... ...donde está Lázaro... ...Lázaro que está buscando y oteando el horizonte... ...a ver a quién encuentra... Encuentra a Dan Pérez, que es un peleas, la verdad es un futbolista como la copa de un pino, me encanta Una persona que pelea, que lucha, que baja, que sube y que vuelve locos a los eh, zagueros rivales Ahora el balón que se abre a la izquierda, vamos a ver claro. si conseguimos eh, percutir ese balón Bueno, está muy cerrado ahora mismo, en sí, no, no. la Unión Deportiva Logo-Riñez no le daba tampoco ocasión a Ardanas ...precisamente a percutir... ...porque es que tenía hasta tres futbolistas... ...pero bueno, se intenta en largo... ...vamos a ver si en alguno de esos errores... Eh, ...conseguimos empatar... ...porque ahora mismo el balón está en el área... ...de la Unión Deportiva de los Groñones. ...atención, que se intenta hacer con el escuérico Schneider... ...qué lástima... ...y bueno... Cuidadito, cuidadito que esto, que nadie no ha estado aquí sentencia y que el gol puede llegar fácilmente del segundo de... Y estas son las cosas que hacen grande a un club, una remontada como por ejemplo esta, imagínenselo, por qué no Es que son estas cosas las que de repente te vienen, te mandan arriba Miguel Ángels, son las cosas por las que amamos el fútbol No, es verdad. Es que pasamos del claro-oscuro, del gris, al blanco o al negro en, en, en muy poco tiempo. La verdad es que ya llevaba el, el Tudelán un poquitín más de tiempo. Un balón interior metido por Lázaro, que se ha perdido por ella de fondo, que no ha llegado bien Andrés Barrera. Pero que es verdad que pasamos del claro-oscuro en, en un impasse, porque llevábamos 6-7 minutos eh, moviendo el balón de banda a banda con, con mucho sentido en campo de la Unión Deportiva Logroñés Y, y ahí ha venido el córner ha venido el gol Cuando ha habido momentos que nos parecía que esto estaba muy, muy, muy muy puesta arriba Y ahora lo tenemos mucho más cerca de empate Aunque, bueno, oye, con los resultados que están dando ahora mismo en el grupo segundo Pues tampoco, oye, ni tan mal, oye Por lo menos no salir de aquí sin, sin perder, aunque de momento vamos perdiendo Exactamente, exactamente que... Vamos con el juego Ricardo Celada, adelante, cuéntanos qué pasa Bueno, la verdad es que el juego no se mueve mucho ahora mismo. Eh, la novena deportiva de se, se lo toma con calma, lógicamente ante la presión suficiente que llevaba en los últimos minutos el Tudelano, sobre todo después del influjo de ese gol. Y ahora mismo es eh, Lázaro quien está intentando distribuir, intenta abrir para Adán Pérez. Ahí es Alan Pérez que está recorriendo metros en la media punta, vamos a ver, Iñaki, y Jiménez, si si consigues entrar, lástima, ese balón rebota y se la saque de banda para, la, para el club deportivo Tudelano. Vamos a ver, se lo deja se lo deja un compañero, se van a tomar con calma porque es esférico, yo creo que lo van a meter adentro, adentro lo van a meter, pues no, mira, en corto. Ay, qué lástima ese balón que lo pierde al final el club de Procedo Tudelano cuando lo más fácil era o lo metías adentro en un balón largo porque estaba cerquita del área o bien, como han hecho, lo pasas en corto, haces una pared e intentas centrar. Bueno, ninguna de las dos, de las dos cosas han salido, pero bueno, el balón sigue cerquita de las inmediaciones del área de la Unión Deportiva de Logroñes. El balón que precisamente lo pelea Lázaro, ahí está jugando con Oscar Vega que lo pierde, la Unión Deportiva de Logroñes que toca el Esférico... El público local que les alienta a intentar el tercer gol. Mientras el Tudelano aprieta, aprieta en el centro del campo. Ahí es Adán Pérez que intenta robar, ¿no? El centrocampista Logrón que le intenta abrir el espacio. Ahí había un claro en la banda para intentar el desmarque. Pero es de nuevo Adán Pérez quien tiene el balón ahora para la defensa. La defensa que consigue eh, acercar el balón a Lázaro. Lázaro que está siendo el centro de distribución de las jugadas. ...del equipo del Tudelano... ...Lomece, busca espacios... ...están tocando, superioridad en el centro del campo... ...ahí está Dan Pérez, Schneider... ...el balón que van a intentar abrirlo a la banda... ...pero bueno, ya está muy cerradito para intentar esa opción... ...aunque van a intentar centrar... ...vamos a ver, si sí, muy buena esa jugada Iñaki Jiménez... ...en el lateral, ese balón que va centradito... ...y atención... ...qué lástima... ...lo recogió el guardameta cuando... ...lo más fácil hubiera sido... Con un poquito de fortuna Y este balón se hubiera metido... Portería, hay que, ver, que seguir, bueno. hay que seguir Ricardo, hay que seguir intentándolo Iñaki Jiménez, que es que el, la, el pasado partido También tuvo una gran ocasión y Hay que recordarlo, Iñaki Jiménez Que riojano, y que bueno, que sería para él también Y pues bueno, decir, oye Que, que aquí estoy, no he podido eh, Triunfar en la Rioja y lo estoy haciendo en Tudela Así que vamos, ¿por qué no podría meter el gol Del empate Iñaki Jiménez? 40 minutos sobre las 6, seguimos perdiendo Se lo contamos en directo En esta sintonía, 96.0 Y Radio Tudela.com, adelante Río Bueno, pues sí, estamos en esta recta final, Pagol, el Tudelano que va con todo arriba. Ahí está en el centro de mando Óscar Vega. Óscar Vega para Lázaro. Lázaro, vamos a ver a quién, a quién encuentra. Todavía mece el balón en sus pies. Encuentra Iñaki Jiménez, precisamente el riojano del que hablamos. Vamos a ver si consigue centrar. Ahí está pegadito a la banda. Consigue hacerse con espacios. Muy bien, pared de nuevo. Ahí está Lázaro con el esférico. Lázaro, Eh, vamos a ver eh, si conseguimos filtrar un balón Si sí, lo hacemos Ahí están peleándolo eh, Vamos a ver Porque ahí hasta cinco zagueros Va a ser muy complicado sacar petróleo de ahí Pero bueno, se saca un gran centro Una cabecita tenía que haber estado ahí Para golpear ese balón Que se vaya finalmente a la otra banda De una banda a otra Y se prepara otro cambio, Miguel Ángel sí, sí, sí, sí, sí, El tercer cambio de portátil el club deportivo Tudiano En este caso Tudiano Es Mika Junco que va a entrar, ah, por un lateral, por Iñaki Jiménez, que uh -huh. la próxima Sabe, jornada Iñaki. ya se la pierde porque le, le ha sacado tarjeta amarillada. Eh, saca todo ya lo que tiene, y digo Valencia, eh, uno más arriba, y, o, o, el, o, o nos vamos a casa con el claro, subo, nos vamos con el 2-2. Es así, es así, es un todo por un todo. Que, que, así eh, de claro. Yo creo que, que, que está bien posicionado y tampoco queda tanto, así que vamos a ver. minutos resultado, por favor, Ricardo. Bueno, pues eh, estamos ya en el 39 de esta segunda mitad, el resultado que sigue 2-1. Eh, recordamos el gol que metió Adán Pérez para meterle miedo, valga la redundancia a la de Logroñé. Y que queremos seguir atrás. transmitiéndolo ese miedo, que se note por lo menos que sufran el Logroñes sin quien nos tiene que ganar. Pero ¿por qué no podemos meter el gol del empate? ¿Qué motivos hay para no meterlo? Adelante, Mika Junco, ya ha salido del terreno de juego, Ricardo. ¡Gracias! Pues sí, efectivamente, salió ya al terreno de juego y ahora es un todo por el todo, ahora prácticamente es una defensa de dos y con, con Lázaro que a veces, bueno, pues, lógicamente en tareas defensivas bajará a hacer la cobertura como un tercer central, pero ahora mismo es el, la Unión Deportiva de Logonís la que, tiene, la que tiene el miedo en el cuerpo porque sabe que si un empague aquí no le vale. Está en su campo, la gente está presionando, no están del todo... Que se noten los 110 aficionados que se han desplazado desde Tudela, que se muevan esas banderas, que se muevan las bufandas, que se note el apoyo de la afición. ¡Vamos, Tudelano! ¡Adelante, Ricardo! Bueno, pues ahí está el Club de Deportivo Tudelano intentándolo, intentando abrir una pared para... ¿Quién? Para Schneider, que la pelea como un gladiador increíble. Este futbolista va a ir hasta a intentar conseguir el córner. No, bueno, al final... Le pitan saque de puerta, pero ahí estaba en la pugna, no da un balón por perdido este hombre, es eh, uno de los futbolistas que a mí más me gusta, junto a Dan Pérez también, hay que reconocerlo, que es un jugador, un gladiador, un luchador, y bueno, ¿por qué no, como bien dices, Paúl, confiar en que podemos llegar a marcar este segundo gol?, ...empatar y salir de aquí de los raunas... Eh, ...bueno pues eh, con un punto como a poco... ...después de un resultado pues eh, tan catastrófico como era el 2-0... ...ahí está el Tudelano... ...intenta Oscar Vega, filtrar un balón... ...se lo pasa Lázaro, Lázaro que abre a la banda... ...ahí está jugando el Tudelano... ...vamos a ver eh, si consigue filtrar un esférico centrado... ...uy qué balón más complicado y va a ser eh, puerta finalmente... Qué lástima, eh, lo que quería era intentar irse por velocidad, pero bueno, tenía ya dos zagueros encima y era muy complicada esa jugada. Lo más sencillo hubiera sido un centro y ahora la agarrada de aquí, de las ganas, se aprieta. Claro, sabe que lo sabe. Está mal lo sabe. Y también es verdad que se acerca el final, Paul, desgraciadamente, porque ya estamos casi en el 42 y bueno... Pero todavía no, queda, confía, todavía claro. queda, se han ganado copas de Europa en tres minutos, Ricardo. Es así, aunque hay que, hay aunque, que confiar. Hay que... Claro que sí, que lo podemos hacer. Eh, bueno, no tenemos a primera división, no, ¿por qué no lo puede pero, meter Snyder que pero, le haría falta, pero... le haría falta a Snyder meter este golito, eh, Miguel Ángel le vendría muy bien y se lo estaba ganando por los por vuestros comentarios. Sí, no, no, mira, ahora es la primera vez que salen en una contra la Unión Deportiva Logroñés cortada por Fernando Delgado que ha salido ¿Qué ha picado falta? Mira, le se hace Pues ya, ya tenemos al segundo que se, que se pierde la próxima jornada contra la reacción de Avel. Uh -huh. y, y en este caso Fernando Algaro. Eh, ahora mismo acabamos de narrar la primera contra en todo el segundo tiempo el de la Unión Deportiva Logroñés. Es decir, a ver, no ha sido un monólogo del Deportivo Tudiano, eso sería muy, mucho decir, pero que, que está eh, teniendo posición de balón con sentido en campos de la Unión Deportiva Logroñés, es el Tudiano. A lo mejor No, no protegiéndonos en tiros a puerta, pero en, en posición en el campo contrario. Y ahora va a sacar por el lado izquierdo de Paola eh, al lado del partido del área grande. Bueno, vamos a quedarnos con esta jugada, Paul, Rosa Aunque también te digo una cosa. Sinceramente, con dos hombres que tienen la de tiene en la ONU, está más pensando en defender la jugada sí. que en otra cosa. De hecho, va, el balón está va. a la puerta. Bueno, pues vamos a ver, que saque rápido Paola. Saca rapidito porque prácticamente hay que montar el contraataque ya. El tiempo se nos va expirando, 43 minutos, eh, 2-1. El gol de Adán Pérez que nos da emoción en este suspiro final. Ahí está ese esférico en largo que lo va a pugnar. Eh, me parece que era Óscar Vega quien lo pugnaba. Bueno, al final el balón lo recupera la saga del Tudelano que estamos jugando con dos. Con dos centrales, señores. Ya esto es el todo por el todo. Vamos a ver eh, si intentamos percutir por esa banda. ¡Uy, qué bonito ese balón! Filtrar al centro. Ahí está Lázaro intentando buscar a quién. Oscar Vega, Ahora es Oscar Vega, quien en la línea del mediocampo intenta filtrar un balón ahora hacia el área. <coughs> hacia el área, chica, perdón. Y lamentablemente, pues con tantos futbolistas que habéis <risa> deporteo los atrás, es que ahora ellos están, están como se suele decir, eh, con el niño en el cuerpo. Columiendo el cuerpo porque, claro, un empate para ellos aquí en las aulas no es bueno. Pero bueno, saca el guardaveta, el guardabeta local, perdón, el guardabeta Mikel, el capitán de este equipo, de la Unión Deportiva Logroñés, ahí están intentando jugar ellos en el centro del campo. No se atreven a abrir camino, ahora sí, cuidado, contra, rápida y del libro de la Unión Deportiva Logroñés, pero ese balón se va a perder por eh, saque de esquina, saque de esquina a favor de la Unión Deportiva Logroñés. ...y tampoco creáis que van a meter muchos hombres en ese valor... ...van a intentar dormir el partido ahí, seguramente... ...de hecho, tiene toda la pinta... ...están ahí tres futbolistas... ...y van a intentar jugar... Eh, ...un poco la desesperación del Todelano... Eh, ...porque no hay gente para el remate ahora mismo... ...en el, en el área del Todelano... Eh, ...había cinco futbolistas, por ejemplo, para defender la jugada... ...y ellos no tenían más que a dos hombres dentro del área... ...y los otros dos, pues que bueno, que han estado jugando con el balón ahí en la banda... ...y al final, la banda que la favorece al Tudelano... ...ay, cuidadito con ese balón que lo roba... ...es Ñoño que lo roba, vamos a ver ese centro... ...y para dónde, Miquel Pagola... ...cuidadito Muy con bien. esas situaciones... ...eh, vamos a ver si salimos a la contra ahora... ...hay que tener un poquito de claridad y ideas... ...ahí Adán Pérez... ...Adán Pérez por la banda, a ver si intentando percutir... ...muy bien, se va hacia hacia el centro... ...vamos a ver si tienes espacio, tienes metros... ...vamos a ver, piénsate bien la jugada... Ahí está Iñaki Jiménez que va a centrar un centro casi y al final lo atrapa el guardameta. Qué lástima, era una buena idea porque es cierto que ahí estaba el remate de Schneider, pero el guardameta estaba muy listo. Bueno, pues eh, 2-1, la verdad, el tiempo se nos acaba. Eh, vamos a ver si en alguna de estas conseguimos la machada del segundo gol. Pues sí, uy, uy, pues uy, sí. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, que puede ser el tercero grande, porque ya lo no, ponía, regate al no, portero no y va a ser el tercero y no Bien, bien, Fuera, bien, gracias. venga Gracias a la Diosa Fortuna Claro Papa, que sí, claro que no sí o sea, Está solo contra el portero Y vamos a tener una, ¿eh? una y la vamos a tener dos. Vamos a tener una, vamos a tener una Y si la metemos empatamos y, y, y la Diosa Fortuna ha, ha estado con nosotros bueno, eso, Por eso, por eso, venga, a ver que la podemos tener Se, Sería la última ocasión Pero la podemos tener Alguno de los jugadores bueno, no, La verdad estén... es que tampoco, ahora El juego la para parado colegiado no, no nos está echando una mano, la verdad Pero bueno Cierto es que la diosa fortuna está con nosotros, porque ella ya se había el tercero. Había había ganado completamente eh, a la defensa, una defensa de dos, lógicamente ya estás a desesperada y tienes que jugar del todo por el todo. Se había quedado solo ante el portero, la había regateado al portero, se había perfilado un poquito más hacia la banda y se ha emborrachado de balón y al final la no ha tirado al palo. Ha estado con nosotros. ¿Todavía queda, todavía queda un suspiro final, unos instantes finales, Eh, yo creo que van a ser de infarto, ¿eh? porque todavía, todavía, todavía aquí nadie ha dicho la última palabra ¿Y, son, yo... ¿Y son, eh, el Logroñés cuántos sí, cambios vamos. ha hecho? Perdona, tres o, o ¿ha hecho dos o tres el Logroñés? Sí, perdón, perdón ¿El Logroñés cuántos ha hecho? ¿Dos? No, no, no, ha hecho los tres ya hace rato Pues son pues son seis que cambios, quería. o sea que va a añadir tres minutos mínimo sí, sí, No, no, y el que ha fallado, bueno, ha fallado el gol, ha hecho el récord O sea que todavía que queda Ha hecho el récord muy largo, era Oscar Ramón, uno de los que ha sido que ha entrado en el, en el campo forzante por el lateral, el que ha fallado el gol ha fallado el gol. Hay... Pues ya saben que les estamos contando esta retransmisión gracias a forjado Orgués, a IME, IMQ Clínica San Miguel, a Restaurante Iruña, a Tudegas, a Trigo Dulce, alumagar Lumagar Aluminios, Nisan Tudela, Gráficas Abril, Agrifiz Cereales, Aceite Surzante y como no Hipermercado Eroski, 10 minutos para las 7 de la tarde en directo en este momento desde la capital de la Ribera contando lo que pasa desde la Gaunas. raunas, Ricardo Celada adelante. Eh, que casi hemos, hemos tenido la segunda, hemos tenido un remate que casi era el segundo gol. Qué lástima. Qué lástima, qué rabia, eh, francamente porque porque se olía el gol, eh. Se nos ha ido un Vamos. buen centro desde la banda escoradito. Cómo ha sido, remate. cómo ha sido ese gol, cómo esa posibilidad. Miguel Ángel, la verdad es que eh, lo ha habido con atención increíble Miguel Ángel. Eva eh, así que eh, no no ha llevado no por nombre desde aquí es inapreciable la, la los centímetros pero dos palmos eh, mesera han entrado han entrado esa segunda línea un paso de a un perdón a un, a un pase de, de Víctor bravo y no ha llegado por los pelos eh, con una posición muy franca muy franca en la frontal del área pequeña eh, que si, si llega el eh, nombre no, primero tiene que llegar Y luego que vaya entre los tres palos. Eso de... ¿Ha salido el cartel de lo que queda de para final no, del partido? No, no, no, hemos, no, no le hemos. Todavía estamos. Minuto y resultado, por favor, Ricardo. Minuto que estamos de juego. Eh, no, no. La verdad es que la jugada fue limpia. Eh, un buen centro desde la banda. Se acabó. Y bueno, y ahí estaba el segundo, Paul. Lástima que, por cierto, acabe final, de final el, final. Eh, el final del partido ya. Eh, nos vamos con una cierta decepción, ¿no? Porque podíamos haber tenido Final. ahí el empate en esta penúltima jugada y una lástima. Final. Y, y decíamos que la Diosa Fortuna había estado con nosotros Qué en rabia. ese palo. Que hubiera supuesto el tercero de la Unión Deportiva de los Gormiers, no ha estado con nosotros. En ese remate de Messi ayer que decía Miguel Ángel y, y encima... Apunta Miguel Ángel, otra amarilla, eh, una vez finalizado el partido para otro jugador del Tudelano, Miguel Ángel, eh, porque no, o sea, ha sido... Ha debido recriminar después de finalización del, del partido, partido. Mm -hmm. estaba recriminando algo y le, y le ha salido la tarjeta, no te podemos decir el número ahora desde la cabina, no sé si... si no sé, no te puedo decir el número no lo quiero decir para quienes por no meterla por no decir un nombre incorrecto Bueno, de todos modos lo que ha ocurrido es que el Logroñés ha vencido al Tudelano por dos goles a uno Merced a los primeros dos goles en la primera mitad en la que el Tudelano no estuvo fino y en la segunda parte pues bueno, nos hemos metido eh, en el partido por el golazo de Adán Pérez, pero lo cierto es que después de escuchar vuestros comentarios, el Logroñés justo vencedor El análisis, por favor, eh, Ricardo Celada Bueno, pues ahora sí ha sido una primera parte para cada equipo. Eh, es el análisis más certero que hay. En la primera parte de la Unión de Partido lo Warren está cerca con esos dos goles, es un hecho. En la segunda parte con el gol eh, del Tubelano, pues eh, el dominio, la defensa de tres y sus defensas de dos pues ha ganado mucho en el centro del campo. Les hemos creado muchas más oportunidades, hemos centrado, hemos entrado mejor, pero mmm, ha faltado gol. La verdad, el resumen de este encuentro ha sido pues que hoy al Tudelano quizás le ha quedado un poquito grande eh, las ganas, en el sentido de que no ha venido con toda la ambición del mundo a por este encuentro. La verdad es que ha hecho mucho más a Pérez en esta segunda parte ya ha revolucionado completamente el partido de lo que hemos hecho en la primera. Miguel Ángel Bozal, algo que sumar, restar a las palabras de Ricardo Celada. ¿Tu opinión sobre el partido? Sincera, por favor. Sí, Eh, lo único que tengo que decir es que si el Tudelano hubiera jugado el primer tiempo con la actitud y las ganas, la voluntari el, la, el voluntarismo que ha jugado en el segundo tiempo con la posición con casi incisivo, aunque no ha creado un, más que dos, un poco claras, eh, desde luego el resultado no hubiera sido el que se ha dado aquí ahora en las zonas al finalizar el encuentro. Pues ya la han escuchado. El Club Deportivo Tudelano eh, pierde hoy en las gaunas y probablemente pues bueno puede pasar cualquier cosa en el mundo del fútbol, ¿no? Hasta que el Atlético de Madrid gane la Liga después de haber perdido en el Calde en el Camp Nou. Pero el tren del play-off eh, lo tenemos muy alejado, aunque los resultados nos habían eh, favorecido. Eh, ¿Con qué jugadores nos quedamos de Logroñés, Ricardo Celada? Bueno, pues la verdad es que yo me quedo con la con el trabajo que ha hecho Ñoño, eh, un futbolista que ya está es muy decisivo, sobre todo Ancho Moneta, eh, un futbolista de mucha claridad a este equipo en el centro del campo, y bueno, el Reco, ¿no? que ha sido un dolor de cabeza para la defensa del Tudelano. Con todo, me han destacado ellos más en el sentido grupal que individualmente. ¿Y por parte del Tudelano, con quién te quedas, Ricardo? Bueno, pues mira, yo si me tendré que quedar con alguien, me quedo con David Lázaro, Con Oscar Vega, y sobre todo con snyder y naturalmente la segunda parte con Adán Pérez. Y Miguel Ángel, ¿con quién te quedas del Tudelano, en tu caso? ¿Con quién me quedo? Pues con Besseguer, muy muy correcto atrás, eh, es el único de la línea de atrás que, que se ha salvado hoy bien, eh, con sí. la aportación de Adán Pérez con, cuando ha entrado en el, en el terreno del juego, y el otro y David Lázaro que se ha ido muy mucho a lo largo del segundo tiempo. Pues de esa forma nos hemos quedado como nos hemos quedado, eh, nos habíamos ilusionado. No sé, Miguel Ángel, si compartes conmigo que esta derrota pues no, nos deja con pocas opciones de estar eh, en los últimos con posibilidades, aunque todavía queda Liga. No, no, ahora claro el tanto por cien baja muchísimo, ¿no? habrá eh, sin sí, mirar Copa del Rey, aunque los resultados que se han dado ahora miraré, pero nos han beneficiado también, lo que pasa es que claro… Eh, Se te va escapando el tiempo, la jornada, la estamos en la pisísimo octavo. Quedan 10 y cada vez es más complicado y, y por cierto que para el próximo domingo la visita de la Real Sociedad B eh, perdemos a los dos laterales de derechos, perdemos tanto a Ñaki Giménez como a Fernando Delgado y a ver si ya no sé, a ver si juega Sergio Martínez, porque yo abogo porque termine jugando que lleva seis jornadas sin se participe en el equipo titular. Pasa atrás del Club Deportivo Tudelano frente al, al Logroñés. Si hubiéramos competido la segunda parte como la primera, otra cosa sería. Pero seguiremos animando al Club Deportivo Tudelano y seguiremos agradeciendo a los narradores como Ricardo Celada, que hoy nos ha acompañado. Muchas gracias, Ricardo. eh Un abrazo, Paul, y placer, como siempre. Gracias, va el resultado La verdad es que sí. Miguel Ángel Bozal, a volver en el autobús eh, hubiera sido una vuelta pues como ha sido, ¿no? Por lo que nos estáis contando con vídeos, con imágenes, 110 personas, el desplazamiento más amplio que ha habido de tu a un partido de, de segunda B, eh, pues ahora la vuelta qué duda cabe que va a ser triste y con poco pocas conversaciones, ¿no? Ah, así es, y, y por cierto, ahora a la finalización del encuentro que ha sacado la mar ya, ya hemos eh, visto que el jugador era Álvaro Meseguer por Por decirle algo al colegiado, se todos los jugadores se saludan a la afición del Club Deportivo Tudelano. ¿eh? Uh -huh. También es un, un dato a tener en cuenta. Claro que sí, pues bien hecho. Bueno, pues eh, gracias compañeros. Eh, volveremos a encontrarnos el siguiente partido cuando el Club Deportivo Tudelano juegue fuera de casa. El siguiente enfrentamiento, como decía Miguel Ángel, jugamos en casa y hay dos jugadores que ya no van a poder estar. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, no, en este caso, además los dos en la misma posición, y aquí Jiménez y Fernando Delgado, en, en, en banda derecha, en este caso defensivamente, lateral derechos. Gracias a los dos, compañeros. Eh, les contamos también, como ya habían podido conocer, que la Spilvidal perdió 4-0 a frente al Palma el pasado viernes, que ayer Osasuna vencía su partido eh, frente al Cádiz, y que los equipos riveros en tercera división, los tres, los tres, absolutamente los tres, han perdido sus partidos tanto tanto el Cortes como el Corellano como la sociedad como el Cirbonero en autonómica nos hemos encontrado más resultados vamos a hacer una pequeña ronda antes de las 7 de la tarde En la categoría autonómica el Alesbes de Villafranca pierde fuelle tras perder frente al Bidezarra Bidezarra 1 Alesbes 0 Valtierrano 2 San Juan 0, recuperan las tejerías otro triunfo Y el Lourdes empata frente al Londalan En la rate... River 2, la rate 1 El derbi en el malón de Chayde acabado en empate Aluvión 2, Ablitense 2 Son los partidos que les podemos compartir En preferente Empate a 0 del derbi Empate a 0 del Fontellas Fontellas 0, injerto 0 El Marcilla ha perdido frente al Zarramonza, empate del Muscaria frente al Murchante y el Cabanillas ha vencido 2-0 a la Peña de Fustiñana. Ayer, otros partidos como el que el Buñuel vencía al falsesino. En la última categoría del fútbol navarro no había ganado. Categoría final del Fontellas, nos dice su presidente Víctor Sangüesa, empate a cero, mañana más, será a partir de las 12 de la mañana y los boletines informativos 7-10 y 8-10. Les dejamos ya con los compañeros de Radio Marca, es Radio Marcador. ¿Qué? ¿Qué? Partido retransmitido, como ya han podido escuchar, por Aceite Surzante, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, y mq Clínicas San Miguel, Forjados Orgués y Hipermercado Eroski que como saben mañana les abre las puertas con las mejores ofertas. Villarreal 0 Girona 2, Sevilla 2, Athletic 0, Dépor 1, Eibar 1, Leganés 2, Málaga 0, Real Madrid 3, Getafe 1, Levante 1, Español 1 y Barça 1.